Un día, un día, programa radial con ideologías 29 de julio, el año de la pandemia Tres años sin Santiago Maldonado Tres años sin justicia Interminables días sin Facundo Castro Demasiadas menos de nosotras en medio de estos días extraños. muchas populares que empiezan a multiplicarse. La solidaridad no se pierda La esperanza tampoco de encontrar a la vuelta de la esquina a los que buscamos. Pensamientos desordenados en medio de este frío pandémico. Un invierno en cuarentena. ¿Será el único que tendremos así de mirarlo de lejos? ¿Vendrán otras gripes extrañas? ¿Es cierto que vamos a caminar entre medio de chanchos chinos? ¿Por qué odia tanto la derecha? porque el frío me está pegando mal. O es el encierro, o la falta de abrazos. Ay, cada salida es una fiesta. Ver a la familia una celebración. Tocar un árbol, mimar un perro callejero. Ay, sí, seguimos siendo libres. Aunque las noticias no quieran convencer de lo contrario. Nos toca cuidarnos entre todos para que la vida retome su curso. ¿Todo volverá a ser como antes? Esperemos que no. ¡Ay, qué batalla que nos toca pelear! En este tiempo, ¿habremos entendido que las brujas nunca fueron malas? ¿Que los momentos que no se viven no vuelven? ¿Que la huerta es posible? ¿Que podemos volver a nacer las veces que querramos? Cuanto pensamiento extraño. Mientras el frío está empañando la ventana A mi lado está Gonza. Pero mientras Allá muy lejos La madre de Facundo Castro se pregunta ¿Dónde está mi hijo? Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero Por Radio el Grito 88.5 Los Hornizos Por Radio FM Sierras Comechingonas San Pedro Y con este popurrí de pensamiento Empieza un día Dame una noche de asilo, en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo afuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera. Y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde, pie resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Un día, séptima temporada. Miércoles 29 de julio, el año de la pandemia. Un miércoles más acá, en un día. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Gonzo? Buenas, Vera. ¿Cómo andas Bien, bien. Con frío nomás. Ah, saludamos a nuestros compas. Sí, sí, sí. Adrián Rodríguez. Clarisa Murano. Bueno, y como siempre, con la colaboración de Lautaro Zanatelli y... Y... Mariano, Mariano Fortuna. Fortuna. Que ya le vamos a manguear algo. Solo por manguear, ¿no? Obvio. <risa> tenemos, bueno, ¿qué programa tenemos hoy, Gonzo? Hoy tenemos un programa... Eh, bastante cargado de emociones, bastante cargado de cosas actuales que están pasando, de injusticias que están pasando. Eh, ¿Y tenemos audios pandémicos? Tenemos, wow. tenemos. Bueno, Vosotras no nos pasan. Si alguien igual quiere participar con su audio pandémico... Que nos mande nomás. Que mande y no? sale, que, pero que no mande la radio, ¿a dónde tiene que mandar? Tiene que mandar a nuestros teléfonos. Bueno, si no puede mandar a la radio y de la radio después nos los envían. Claro, totalmente. Sí. sí, y tenemos columnistas. Como siempre, los tenemos a Uy Tolesca y tenemos a Mario Sadras. Desde Buenos Aires. Sí. Bien. ¿Qué... ¿Con qué querés empezar? ¿Con qué querés empezar? Pero déjame que sí. un repasito así de que también vamos a tener. Eh, Ustedes saben, los oyentes de la radio vienen escuchando lo que es eh, gestar en pandemia, ¿no? Sí. Y, bueno, tenemos también nota sobre el tema, eh, porque es algo que, que le está atravesando bastante gente, bueno. Y de hecho, compañeros de acá en la radio están pasando también por esto de que es estar en pandemia, ¿no? Sí, sí. Eh, Y El que te manden los... a parir a un lugar que Estar es zona roja, roja. Viviendo en una zona blanca. Bueno, vamos a tener notas sobre eso. Sí. Eh, y Vamos a hablar, vamos a recordar una entrevista que le hicimos a Sergio Maldonado, ¿no? Claro. Y ustedes saben que venimos hablando de eh, la llamada escénica. Eh, viene haciendo los miércoles a la gorra. Vienen haciendo una hoja popular con comidas riquísimas y los domingos vienen eh, haciendo, bueno, la olla, la olla popular que ahí vos vas con tu taper tú con tu... Los par, miércoles. Lo, eh, los... Los miércoles y los domingos los, hasta no, la... Los miércoles a la gorra. Y el domingo... Ah, la llamada escénica. La sí. llamada escénica, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Se van disculpar, hace mucho frío, <risa> estamos medio, <risa> medio estildados. Y también eh, y los domingos vos te acercas con tu taper con tu tapabocas como corresponde. Bueno, si necesitas, se vas, se vas comida, bueno. Y también están aceptando los los sábados colaboración y bueno, se si querés ir a ayudar. Uh -huh. A esto se suma que este va a ser el segundo viernes que Juventud Unida también está haciendo una olla popular. Mirá que bien. Y no tiene nada que ver si sos hincha o no de Juventud Unida. Eh, así que bueno, una de las personas que están en esta movida, que pertenece al club, eh, nos va a contar cómo es no este, qué, qué lindo estas cosas que empiezan a aparecer bueno, entre todos o sea, nos estamos cosas allá... buenas que también salen en pandemia claro, ¿no? sí, sí, la cosa buena nosotros nos dedicamos a las cosas malas pero también <risa> eh, por suerte pasan cosas buenas como esta ¿no? sí. así que bueno, vamos a tener esto y, también. y también vamos a hablar con pero Verónica Heredia, ¿no? Que es abogada de las familias Maldonado. Sí, sí. A ver qué última haga. Novedades, porque Novedades. ustedes saben que eh, todavía la causa la causa está parada. Todavía sí. no se sabe qué pasó hace ser antes. Y todavía eh, que apareció y en qué circunstancia eh, alfaseció Santiago. ¿no? Yo diría lo asesinaron, lo digo personalmente. Sí, sí, sí. Lo no quería decir porque es tan fuerte, pero fue eso, ¿no? No, no, no habría por qué dibujarla, eh, pero sí, lo, lo asesinaron, o sea, a Santiago. Eh, pero bueno, vamos con nuestros audios pandémicos. Nuestros audios pandémicos. Sí. <risa> vamos con eso. Un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. out ¡Ay! ¡Ay! Hay que animarse a empezar. ¡Auch! ¡Ay! Hay que parar de pensar. Cuarentena. De repente, un día cálido de marzo, los números se adueñan de nuestros días. Números, fases, etapas. Todos, todas, somos infectólogos, epidemiólogos, médicos, economistas mundiales, historiadores. Mientras, allá afuera... Algo tan minúsculo capaz de hacer tambalear a toda la humanidad. Miedo. Vamos a lo pragmático. Números. 147.1 kilómetros me separan de mi familia más estrecha. Mi madre. 62 años. Tiene poco. Grupo de riesgo. Preguntas sin respuestas. Y las imposibles dos horas, tres minutos, <risa> según el GPS, que nos separarían en caso de algún inconveniente. Impotencia. Tristeza. Empiezo a desandar los días que se repiten interminables como un loop constante de lo cotidiano. Levantarse, poner la pava para unos mates, limpiar, acomodar, comer, hacer algo, no sé qué... Quiero hacer algo. Dormir. Apenas la energía para eso. Lo más emocionante de la semana puede ser ir al súper <ríe> todo nos dice apocalíptica y serie. Barbijo. Sí. Alcohol en gel. Sí. Uf. Listo. Vamos. Por otro lado. todos hacen algo por Zoom. ¿Qué es eso? Las pantallas dueñas de nuestros espacios mientras también la muerte va llegando el entendimiento las preguntas se transforman en el buceo de orígenes pertenencias en el disfrute de lo cotidiano en el valor del privilegio de poder estar en casa en el valor del privilegio de poder estar en casa en un lugar maravilloso que es tras la sierra pero no todo el mundo tiene primaveras como dice Finto. empatía. Así la resignificación de los instantes de lo cotidiano hace de la esperanza una palabra que por momentos va y viene. Vamos al ser, al yo soy, yo soy mujer, yo soy música. Y así las ganas van apareciendo tímidamente. No sé qué día es hoy, tampoco qué día de cuarentena Ya es sábado, de nuevo Tiempo Canto, toco la guitarra, alzo mi voz Surgen nuevas formas Empiezo a charlar con los colegas, a asistir a charlas virtuales, por supuesto Me empiezo a conectar con estas nuevas formas, estos nuevos espacios Realmente ajenos, pero que debemos empezar a ocupar Debemos hacernos cargo de nuestro rol como músicos, como artistas, como músiques. sino no, ¿qué hubiese sido de todo este tiempo? Sin el arte, sin la música, el cine, la fotografía, la danza. Yo soy. Soy una trabajadora de la música. Por ende, debo recuperar la alegría de ganarme el sustento con lo que sé hacer. También puedo recurrir a otros saberes, sí. Pero... Qué bien se siente cuando podés trabajar. Qué bien se siente cuando podés trabajar. Y mucho mejor si es de lo que te gusta. Conciencia. Y aquí estamos eh, en esa fase del proceso. Todos los días algo se aprende, algo se transforma. La acción lleva al movimiento y una cosa activa a la otra. Así nos vamos uniendo. Uniendo sin forzar nada, con las herramientas que se nos brindan, que tenemos a mano, a un clic, entendiendo que la salida es colectiva. Entendiendo que la salida es colectiva. Me anime me animé a saltar, me anime a reír. Y nos animamos y nos sorprendió gratamente el amor que nos volvió. Gratitud. Y esa capacidad de superación será la que de ahora en más quizás dé a motorizar nuestros días. Resiliencia. Porque ya lo dijo el poeta. Se hace camino al andar. Out, I, out. Hay que empezar a empezar. Out, I, out. Hay que empezar a soltar... Un día, séptima temporada. Si podés, quédate en casa. Bueno, ¿cómo están? Un saludo para todos mis... Amigos, amigas de la Tinku, en especial para la gente, buen día. Felicidades, por porque somos sobrevivientes de algún modo. Cada uno seguimos con nuestro emprendimiento, la seguimos remando a puro corazón. Así que, bueno, felicitaciones y a, a no bajar los brazos. A continuar eh, con la esperanza de que vamos a poder remontar nuestras actividades. Eh, los esperamos en la chancha, obviamente. Eh, para que vengan cuando quieran la chancha y un montón de ne negocios, comercios más algunos trabajamos con la cultura, otros no necesitamos de, de la gente que venga, que vuelvan, que retomen que retomen sus vidas así que los esperamos como siempre, la chancha con un montón de promociones bien populares eh, para beber, para comer, a la hora de comer siempre comidas caseritas ambiente climatizado, una salamandra bien grande, llena de fuego, así que bueno, vengan por ahora, estamos hasta las 1 de la mañana, los viernes y los sábados, los jueves y los domingos, hasta las 12 de la noche, por ahora tenemos mucha esperanza de que en agosto podamos volver con algún show en vivo de alguna manera, aunque sea un solista, y de esta forma poder darle el lugar que merece también los artistas, que también están muy complicados y no tienen cómo reactivar, y, y bueno... Saben que en la chancha tienen un lugar. Salud y muchos éxitos. A prepararse que ya empieza agosto, a preparar la caña con ruda y el que no tenga, que me busque por privado, que me busque por las redes, la chancha social club, lo vamos a invitar con la cañita con ruda y con eso sobrevivimos. Ya estamos a unos días nomás. Gracias y saludos para todos ustedes. Día, séptima temporada Soy Pecadora no sé... Bueno, hola Vero Hola a todos eh... Yo, A la distancia lo que podría hacer Para ser más sintética Es Es eh... Relatar mis vivencias, pero por etapas. Lo que fue al principio, cuando nos enteramos de de todas las restricciones y demás, fue primero organizar la casa, decir, quién salía, eh, qué medidas higiénicas, que la lavandina, que el alcohol, que, bueno, toda esa historia. Tener la casa más limpia, pensar que, qué sé yo, el que salía tenía que dejar... La ropa de la campera que usamos colgada al sol, este, nos cambiamos el calzado o pisábamos la lavandina, en fin, todas esas cosas. Eh, una vez que organizamos eso, ese sistema, digamos, ese protocolo, lavarnos las manos, en fin, eh, empezamos a ver que eh, nuestra actividad cotidiana se paralizó, se ya desapareció, se fumó. Entonces, ¿qué hacemos con tanto tiempo? <risa> eh, obviamente que yo soy la persona que limpia la casa y demás, así que bueno, la casa estaba <risa> brillante, <risa> estaba todo limpito, ordenado. Eh, pero empezamos a ver que había cosas que reparar, por ahí una pintura de un pedazo de pared, alguna cosa, eh, un cambiarle la onda a un espacio, eh, no nos alcanzó con esto, no fue suficiente, seguimos con, eh, fuimos al campo donde está el, el, el espacio cultural, seguimos haciendo, cerrando, haciendo mucho trabajo manual. Nosotros, y yo personalmente, tengo una personalidad que, eh, al tener mucha actividad intelectual, digamos, diseño de proyectos, este en fin, todo el trabajo intelectual, debo equilibrar con trabajo corporal. Eso me, me alivia, a veces me siento agobiada de tanto, porque ahora to, todo es a distancia, todo trámite es a distancia, por lo tanto hay que... <ríe> hay que interpretar cada uno de los de los programas que se han implementado en las distintas áreas, porque no son encima todos iguales, o sea que hay que entender, primero comprender para luego accionar y hacer los trámites a distancia. <coughs> eh, por suerte, con mucho, mucho tesón siempre salimos adelante y si no preguntando, obviamente preguntamos eh, a todo el que ya lo ha hecho o al que, en fin... Ha nacido como una especie de solidaridad eh, Para eso nos sirve mucho el grupo Nosotros este, integramos un grupo que se llama CONTA Que es eh, un grupo de 7, 8 canales Que son canales como el nuestro Así comunitario, alternativo, como quiera llamarse El nuestro es pequeñito Pero hay, hay unos muy grandes Como por ejemplo el de Luján Y el de la Villa 31 Que son gigantes Este, pero son canales eh, eh, comunitarios, entonces bueno, si sí hay que hacer un trámite, intercambiamos la información, es decir, ese trabajo en red que en general no se implementaba, creo que en todas las áreas se comenzó a dar, lo mismo pasa con la docencia, supongo yo, con la salud, todo lo que hubo que que inventar o reinventar para que la máquina social siga funcionando. Eh bueno, este es el eh, de pronto hicimos avanzamos muchísimo con nuestras obras este de infraestructura, cambiamos, mejoramos el canal, en fin, siempre estamos dando un pasito adelante, ¿no? Eh Después eh, lo que sucedió también es eh, esto de, de, de tomar, eh, así mirándolo a la distancia, no tomar esta situación que es inédita, insólita, nunca la habíamos pasado, por lo menos de, de nuestra generación, eh, sí ha pasado muchas veces en la humanidad, <coughs> Buscando un poco, googleando, nos enteramos que cuando hubo la epidemia de poliomielitis, allá por 1956 creo, por lo que muchos niños terminaron con parálisis infantil, era la piernita o la, o el brazo, eh, las clases empezaron recién en julio, o sea que hubo muchos meses de parálisis de la, la, la sociedad desmembrada y, y, y un poco haciendo lo que se podía, ¿no? Así que bueno, eh, eh, a mí me gusta personalmente ponerme en el lugar del otro, me ponía en el lugar de los niños que no tenían ni teléfono celular, ni, ni que tenían internet, ni que tenían conectividad. Nuestros niños de los pueblos, por por suerte, ellos tienen las herramientas, pero... Eh, hay muchísimos niñitos y jóvenes y adolescentes y, y, y estudiantes universitarios que no tienen posibilidad de seguir sus clases eh, de forma virtual. Eso es una una terrible injusticia que creo que un Estado responsable debería hacerse cargo. no Por eso es que existe este proyecto de ley que se está tratando, que me parece que que es muy interesante, me parece que todos los diputados y senadores este van a estar de acuerdo eh, de que el, la conectividad y, e internet eh, se declare un derecho humano, porque ya lo hemos visto, el que no tiene esa herramienta queda fuera del sistema. Y eso es una situación absolutamente injusta. Así que bueno, eso me parece que hay que hacer fuerza para que todo eso se recomponga y que y, y que la eh, ir mejorando nuestra sociedad ¿no? en, con respecto a esto yo soy optimista yo creo que este es un momento bisagra por decirlo de, algún, de alguna manera porque la maquinaria del capital la, la fuerte maquinaria del capital ...está en este momento... ...azorada... ...preocupada o es... ...lo que... ...este... ...el verbo que... ...y el adjetivo que querramos ponerle... ...pero está paralizada, en cierta forma paralizada... ...nosotros, los seres humanos... ...las personas que conformamos esta sociedad... <coughs> ...tenemos la insólita oportunidad... ...extraordinaria oportunidad... ...de transformar la sociedad... ...es decir, de volver a construir una sociedad mejor más justa eh, nos dimos cuenta que la salud pública era prácticamente invisibilizada eh, hasta este momento donde fue necesario eh, fue necesario que el estado se hiciera cargo de que tienen que tener eh, o tiene que distribuir salud para todos lo mismo que la educación debe haber educación para todos trabajo para todos entonces cómo seguir con, con estos derechos básicos este individuales y además sociales si el estado no es responsable ¿no? me parece que eh, debemos hacer fuerza para que el estado se haga responsable de todo esto y sea y volvamos a construir una sociedad mejor yo puedo Mi cabeza siempre ha sido positiva, de, de, todo, de todos los golpes que hemos recibido, de todo lo malo, siempre hay aprendizaje, siempre salimos aprendiendo un montón y creciendo, ¿no? Yo creo que para eso está la vida, para eh, rearmarnos, para aprender eh, y para disfrutar. Y agradezco este eh, que esta situación... Eh, nos esté pasando porque aprendo un montón individualmente y grupalmente familiarmente reconformamos, reajustamos un montón de conductas familiares y de relaciones de amistad eh, volvemos a buscar otros otras formas de comunicarnos en fin, la verdad que eh, yo soy yo soy Positiva, veo el lado bueno de todo esto Me parece que vamos a, a rearmarnos A renacer como el ave fénix Pero muchísimo mejor de lo que éramos Bueno, gracias por esta oportunidad Hasta la próxima cadora los santitos temporada si podés quédate en casa de vida que habitas en mi cuerpo crecí nueve lunas en la cueva interior la... soy romina y formo parte del grupo personas gestantes familiares y acompañantes del departamento de san Alberto. queríamos compartir con ustedes que el día 18 de julio se elevó una carta de denuncia al COE Regional para poner en evidencia la situación por la que estamos atravesando, una situación de alta vulnerabilidad e incertidumbre de eh, las personas gestantes al momento de parir en la ciudad de Villa Dolores. Queremos comunicarles también a ustedes que al día de hoy no hemos tenido una respuesta formal de este organismo. Es por esto que nuestro pedido sigue en pie. Antes que nada, pedir que los nacimientos pueden darse en contextos seguros, que se garanticen áreas libres de COVID-19, por eso se pide que se otorguen lugares extra hospitalarios para los nacimientos, que se nos informe sobre los procedimientos, sobre los protocolos, qué protocolos están vigentes en cuanto al parto y al posparto, la internación, en qué consiste después la cuarentena que se tiene que hacer cuando ya somos dadas de alta que se otorga un permiso de circulación inmediato para los y las acompañantes de las personas gestantes. Es importante destacar que los protocolos de COVID-19 no deberían impedir que los partos sean respetados. Es por esto que nuestros derechos no están en cuarentena y los nacimientos no pueden esperar. Agradecemos la difusión que puedan darle a esta temática por sus diferentes redes sociales, por los medios que ustedes dispongan. Y bueno, por cualquier consulta, información o si quieren compartir la experiencia de nacimiento en este contexto, les invitamos les invitamos a que nos escriban en nuestro correo electrónico personasgestantes traslasierra arroba gmail punto com Por cualquier información que necesiten, agradecemos mucho la difusión y sobre todo el interés en, el, en la temática y en lo que está sucediendo con la salud en el valle tras la sierra muchas gracias al otro lado de la piel te espero te espero muy pronto al otro lado de la piel al otro lado de la piel te espero te espero muy pronto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 te espero, te espero estás escuchando un día seguimos acá en un día programa radio con ideología Y venimos recibiendo hace dos semanas flyas de que están en juventud unida eh, están haciendo una olla popular pero para que nos cuente bien lo que eh, la movida esta estamos hablando en este momento con ricky qué tal Ricky hola qué tal buenos días eh, sí te comento más o menos somos eh, yo pertenezco a la comisión directiva del club juventud Unida, en el cual estamos hace dos semanas organizando todos los viernes eh una olla popular, digamos, una cena solidaria. Bien, y eh, la ¿Sí, así? No, y contamos cómo es esto, de la olla quién la organiza, le están recibiendo donaciones, la gente tiene que ir con barbijo y con recipientes. Eh, sí, la la cena la la organiza el club eh es para todo el mundo, no hace falta que sea de de juventud unidad sino para todo el mundo, para todos aquellos que, que necesitan, eh, las puertas de servicio están abiertas para, para darle, aunque sea el día ni la noche, un plato de comida. Esto, por ahora, eh, nos está ayudando, digamos, todos los socios del club y, y los hinchas, eh, con sus donaciones, y la comisión también está aportando para poder lograr eh, llegar a todos, Así que estamos de ese lado, ¿verdad? y la municipalidad también nos da una mano y eh, prestando ¿no? algunas cosas porque uno viene con algunas cosas para poder eh, hacer hacer la comida, ¿no? La cena. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo anda Avanjaro? Te saluda. Hola, Vitalia, ¿cómo va? Bien. Eh, si alguien quiere eh donar alimentos, ¿cómo puede hacer para acercárselos? Bueno, si alguien quiere, si alguien quiere nos puede se puede comunicar conmigo con mi con mi número que lo tienen ustedes no pueden pasar el no problema sino de 8 y media de la mañana a dos de la tarde pueden acercar sus cosas a, al bar de la terminal ajá porque eh, hemos decidido ahí porque es un lugar que está abierto eh, accesible para todo el mundo porque para ahí en el club hay gente no hay y para ahí les es más fácil recibir las donaciones ahí claro Y sí de sí, cine no te, te iba a preguntar alrededor de cuántas personas están concurriendo eh nosotros el viernes pasado fue la primera vez que, que empezamos eh fueron más de 60 porciones que hemos dado y nosotros no lo hicimos la que la, el viernes pasado tan intensivo no no hicimos tanta publicidad porque la verdad de la primera vez no sabíamos bien eh, qué cantidad de gente iba a ir y no queríamos eh, quedarnos cortos claro. con la comida, así que bueno, ahora ya sabiendo más o menos, nosotros calculamos que este viernes aproximadamente 100% porciones mínimo que vamos a dar, ya que hay más publicidad, ¿no? Claro. ¿Cómo surge la iniciativa, Ricky? Eh, bueno, el club tiene una dirigencia nueva, nuestro presidente es Hugo Torres, eh, tiene y, y bueno, y hemos decidido, porque hace mucho tiempo, digamos que el club no hace nada solidario, digamos el club es para la gente, hemos decidido, también tenemos un ropero comunitario que se hace todos los miércoles, de 3 y media de la tarde a 6 de la tarde, que también tenemos rotero, así que bueno, la decisión la tomó la comisión y con el apoyo de muchos padres y los jugadores también que que están ahí a disposición eh de hacer esto no claro y la idea es sostenerlo por todos los viernes que sea necesario eh la, la idea es la idea es de acá en adelante hasta que hasta que todo vuelva a su normalidad y y estemos un poco mejor, o así que, bueno, se hace semana a semana y se va viendo lo de, la colaboración de la gente y la verdad es que hemos, esta semana hemos tenido muchos llamados de, de gente que quiere ayudarnos, así que la verdad es buenísimo porque encima el club queda en un lugar donde todos se pueden llegar y bueno, está مو abierto para todo, el mundo, no solamente para la gente de Juan Tunís. Claro. Cruce de Brunda, Urquiza y Chacandares. ¿Cómo hace la gente como para explicarle para llegar? Desde, digamos de la la Mitre, de la calle Mitre, sí. una una cuadra a una cuadra para el no para la San Martín, sino para el, para el otro lado o es una cuadra que Por Urquiza. Mitre y Urquiza, Mitre y Urquiza. En vez para la San Martín, usted va para el lado derecho, para el, digamos, y ahí en la esquina queda. Y está el club. Todo el, mundo, todo el mundo sabe. Sí. Claro, claro, para algunos prevenidos, eh, para que lo sepan. Entonces, este viernes, de vuelta a las ocho y media, se tiene que acercar la parte, sí. con su... Sí, rodilla. con, con, sí, con barbijos Y bueno, eh, siempre una persona, digamos, mayor, o, para que no se llene de niños y sea más fácil de, de atenderlos a todos, y sea más fácil, y por ahí si está medio frío, por ahí tienen que hacer cola, pero bueno, tratamos de ver lo más rápido posible la economía para que nos estén esperando. Bueno, Riggi, muchísimas gracias por esa comunicación, si querés agregar algo. No, no, no, eh, a todo todas aquel, aquellas personas que necesites, sabe de alguien, eh, las puertas están abiertas y nos esperamos acá no hay no van a hacer de juventud ni y política ni nada sino solamente eh, estamos trabajando para poder ayudar y queremos ser un club que, que trabaje para la gente que se puede cualquier persona no. bueno bueno Ricky vamos acá a difundir también en la radio y te agradece muy bueno felicitaciones por esa iniciativa bueno muchas gracias y agradecido por por la buena onda igual Esperamos que la gente se sume y que y que nos ayuden también con ropa, también nos pueden ayudar porque ya que tenemos en coberos, también está que muchísima gente a buscar. Y si quieren, eh, nos escriben, nosotros pasamos a buscar las donaciones, no hay problema. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos. Por el camino me voy. Tengo apurro en llegar, no, no. Tan poco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Voy con el viento atrás, él va empujándome a ¿Por qué tan solo soy un barrilete que con la tarde se va? ¿Por qué soy sombra y soy luz? ¿Por qué soy tierra y soy mar? porque soy grito que habrá de escucharse o más allá o más allá? Un día, programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Veo venir lentamente quejaba cu, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. Hola. Bueno, eh, fui invitada al programa, ahí a meter un bocadillo. Eh, yo soy Inés Correa, Inés María Correa, eh, vivo acá en Villa de las Rosas, eh, soy escritora, además de trabajadora social, y desde mitad del año pasado empecé con un proyecto editorial para armar mi segundo libro mi primer libro se llama Generación Calle eh, que es un relato no ficción de vidas de chicos de la calle y, y este libro es un libro particular porque quise armar una serie de entrevistas a personas que para mi modo de, de ver son esenciales como hoy se se conceptúa a distintas personas Bueno entonces eh, tomé 13 grandes para mí y les hice les apliqué el mismo cuestionario 13 preguntas perdón 22 preguntas eh, el libro se llama coincidencias y estoy en pleno pleno eh, plena difusión de este libro porque como no podemos hacer una presentación eh, oficial, en persona, como se suele hacer en una reunión, en una biblioteca, en un, en un, en un salón, eh, lo tenemos que hacer virtual. Eh, el libro, como les digo, se llama Coincidencias, y justamente eh, hablo de las coincidencias que tienen varios todos los, mis entrevistados. Eh, de quién se trata, les digo, desde Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Rubén Dri, un profesor de filosofía, docente, eh, cada uno de ellos 90 años, así que imagínense toda la sabiduría que tienen, luego Gloria Carrao, Hugo Paredero, eh Alfredo Prior como pintor Vidal Jiménez es eh, un político Antonio Paje físico Nancy Muñoz Coreuta del coro polifónico de ciegos Gabriel Chojnik es eh, compositor musical y Acevedo es escritor ese Montenegro es activista trans por la defensa ...de los Derechos eh, por la Identidad de Género... ...y me parece muy importante difundirlo desde aquí... ...desde el Valle de Tras la Sierra... ...porque entre mis entrevistados... Eh, ...que los dejé para lo último... ...están eh, dos, eh, dos personas muy valiosas... ...una de ellas es Miriam Reynoso... ...del Movimiento Campesino de Córdoba... ...que vive en la Cortadera y pertenece a UC atrás, Unión de Campesino Tras la Sierra, y Carlos Julio Sánchez, que era de Villa Dolores, ahora vive en el norte de la provincia, eh, él es docente y también pertenece al movimiento campesino. Bueno, el día jueves 30 a las 19 horas por el, la plataforma de Google Meet Eh, vamos a hacer una, una presentación virtual con algunos de los entrevistados eh, y sería bueno que, que los que les interese que puedan acompañar esta presentación y a los que quieran eh, comprar el libro porque les interesa mucho lo pueden hacer desde la las redes de la editorial que se llama editorial se llama milena cacerola con S o de mi página de Facebook que es Inés María Correa, eh, dos formas de acceder a, al camino para comprar este libro. Este libro nosotros lo estamos ahora eh, largando en una preventa para juntar, eh, eh, es una manera de, de colaborar para este proyecto colectivo, con esto nosotros... Lo mandamos a la imprenta para luego que se empiece a, a repartir el envío en Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba es gratuito, con lo cual, bueno, es solamente el valor del libro. Y, y nada, los invito a este viaje, agradezco mucho este espacio. Y, y bueno, este es un libro que realmente va a dejar contentos a muchas personas porque son relatos intimistas y cada uno de, de las personas que colaboró eh, dio lo mejor de sí para para poder darse a conocer de alguna manera bueno era quería meter ahí ya terminé mi bocadillo así que muchas gracias y mucha suerte con, con el programa a este viaje y venir la certeza con la duda en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir la misión de decidir la misión de decidir dai dai dai da dai dai dai, dai, dai. es tu luz entre la gente me pareces diferente sin embargo en lo profundo te pareces tan Buen día. Por Radio Tinku 107.9. Sí acá de un día programa radial con Ideología. Y bueno, no comunicación, como todos los miércoles desde Buenos Aires, que no sé si estará un poquito más caliente que acá, acá está muy frío. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Bruno? ¿Cómo andan Gonza? Todos los amigos y amigas de Radio Tinku, la gente querida del Valle, ¿cómo están ustedes? Está frío. Está frío. frío? frío? Está bueno, yo recién les pasé una receta, así que espero que la pongan en práctica ya vamos a empezar a cocinarlo <risa> unos consejitos para la salud de no se va a abrir a la rocada a descorchar tal cual, tal cual Bueno, en estos tiempos pensaba, ¿no? Ahora que sabíamos que hablar con vos, y yo pensaba que siempre hablamos mucho sobre los medios hegemónicos, el rol que cumplen, el rol tan nefasto muchas veces que cumplen, y pensaba que, bueno, en un aniversario más de Evita, eh, la, las cosas que se escuchan, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, como, no sé si escuchaste la anécdota que contó Magdalena Roiguiñazú el día que oh. murió Evita. No. ¿No la escuchaste? Yo no es que lo no. escuche, pero bueno, por las redes sociales escucho cosas que guito, pero hay cosas que... inevitables. Él se contaba que cuando murió Evita, con sus amigas se disfrazó de pobre, de pobre y fue a, a, también a, a la despedida que le hacía, en la cual con las amigas se divirtió mucho. este claro. se contaba y que hizo que se disfrazaban de pobres. La claro, verdad, sí. de por sí José, el concepto del disfraz de pobre que es ofensivo, que muestra ah. la mirada de clase repugnante que tiene su gente, ¿no? Sí. Y que se divirtió mucho con eso. Claro, eso contaba porque realmente no quise abrir, eh, terminar de leerla porque era bastante hiriente. Revulsivo. Claro, revulsivo, esa es la palabra que no me salía. Y, y bueno, pero sí leía esa parte de que bueno, que eso fueron como a entretenerse, eh, básicamente. Claro, vos sabes que te digo una anécdota. Viste eh, que Termópolis es un predio que se recuperó del el ejército frente a la negativa de Mauricio Macri, que era intendente de Buenos Aires, de la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el segundo mandato de Cristina, cuando quiso abrir una feria temporal de tecnología. Y eso fue icónico en la cultura, es más, venían dentro de los planes de cultura, era que lo visitaran chicos de todo el país, y verdaderamente era un parque temático, cultural, en donde vos podías hablar de muchísima calidad, ¿no? y no solamente lo, lo transfirió en parte a manos francesas Macri, sino que además tenía un stand en donde mostraba cómo era una villa michelia por dentro, cómo era un un rancho por dentro. Como este río? un museo, claro, y ahí sí, como que claro, faltaba que como sucedió eh, en el siglo 19, se se dos no, antes, creo que la conquista se que fue Indios que, que perseguían y asesinaban, y algunos que capturaban mío los ponían en el Museo de la Plata. Claro. Que se vendieron a Irina, claro. este, o se lo llevaron al rey de España para que vieran esa, esa forma que tenían los salvajes acá, ¿no? este Yo creo que es una mirada de clase, pero por suerte, eh, claramente, a 68 años, calculo yo, del fallecimiento de la compañera de Operón, este que que fue enterrada cuando no era el presidente sin haber ocupado jamás un cargo público, hubo muchos conceptos que en Argentina cambiaron para siempre. A mí me gusta decir que ahorita fue la última pobre meteorológica que hubo en en Argentina, porque siempre la pobreza se la consideró como un accidente climatológico, sube que no, nadie, o sea, no es culpa de nadie, ¿viste? O sea, la sube no es culpa de nadie, el frío no es culpa de nadie, sucede. Y así se tomaba la pobreza yo creo que en esa confluencia amorosa que tuvo con el general Perón, Eva instaló culturalmente la idea, el concepto y el sentir que no hay pobres, hay empobrecidos. Es decir, si alguien es pobre, es culpa de alguien. El Papa lo dijo no hace mucho. Y hay un observatorio de políticas eh, sobre la riqueza que confirma esto, que dice que el problema no es la, la pobreza. El problema es la riqueza. El problema es la concentración de bienes que se da en una minoría a nivel país Igual, aquí en Argentina esa esa concentración es mucho mayor. Si bien el volumen de, de dinero acumulado no es tan grande como el de Estados Unidos, pero posponele pues que en Estados Unidos 40 familias tienen el 60% de la riqueza. Y en Argentina son 20 las familias que lo tienen, mm. y el porcentaje es más alto. Con lo cual los niveles de desigualdad aumentan per un poco la persona que se la tidó de resentida y yo coincido que era resentida yo también lo soy porque etimológicamente es estar pasado de rosca de sentimiento hay una anécdota que para mí la la define muy bien que es eh, de una de las tantas personas que iban a, a pedirle una máquina de coser que trabajado estoy evita que terminando no solamente la máquina de coser sino también una vivienda no sí. imagínate cómo se vuelve esa mujer a su casa. Pero en el momento que se da vuelta para vivir, con toda la emoción que tenía, evita la padre y le dice, escucha algo, oh, che, ¿tenés plata para el colectivo de vuelta? Y la mujer se da vuelta y dice, no, estaba con, con un crío. Y le dice, toma, y sacó de su bolsillo y me dio, la de la casa, me... podría haber llegado por hecha, pero no fue así, porque solamente alguien que sigue con el registro de lo que pasa con con la gente más vulnerada, porque tampoco es vulnerable, o sea, todos somos vulnerables algo de la gente que fue vulnerada, las clases más humildes de nuestro país. Eh, ella se acordó que seguramente lo vivió eh esa persona podía no tener dinero para el colectivo de vuelta. Y muchas veces podemos tener funcionarios políticos muy muy este muy manos, muy muy este progresistas en su modo de pensar, muy de izquierda, pero que no pasaron por esa experiencia o si pasaron la olvidaron y no dos no, Y para mí es un registro fundamental, muy sutil. este Lo que hizo Magdalena Regina Sur es de la misma calaña que los que tienen vida al cáncer, o ahora con eh, la infección de la Intendente de Quilmes, que pertenece a la reunión kirchnerista Mayra Mendoza, aparecieron memes, se plantaron por las pintadas, no que decían eh, fuerza COVID. Entonces hoy posteaba, ¿no? Ellos eh, aman la enfermedad porque ellos son la enfermedad. Es como decir, viva nosotros. Yo creo que es una estirpe de resentimiento, este que verdaderamente... Ahora, por ejemplo, en este momento, se está hablando que colapsa el sistema de salud privado en la Ciudad de o sea, las clínicas más caras por las que la gente paga mucho guitas. Y yo escuché gente decir que, claro, porque están los pobres ahí ahora nosotros tenemos que hospital público. Y la verdad es que no es así. Esa gente... La, la, las clínicas no tenían la capacidad de dar a todos sus socios, sus, sus suscriptores, sus, sus afiliados, la posibilidad de darles a tanta gente a la vez. Con lo cual, es todo lo contrario de lo que están diciendo. Es el sistema público el que nos va a salvar. Pero ellos dicen, yo pagué por mi cama, yo quiero mi cama por el... ¿Y sabes qué? No hay pobreza en su cama. Es el sistema público destinado, como dicen ellos, y que el maestrismo dijo, ¿para qué construir más hospitales? Y hoy se inauguró en la, en la Matanza 1, que había eh, estado prácticamente terminado en el 2015, y que en la grupo abandonó. Y hoy se, volvió, y hoy se inauguró. Entonces, sí. este desprecio por lo público, este desprecio por el Estado que tienen las clases dominantes, es porque ellos pensaban que no iban a necesitar nunca de un Estado fuerte y de un sistema público de salud, o de un sistema, pero el público sí, obviamente, de salud o de educación. Y el Estado está para equilibrar las relaciones entre el trabajo y el dinero. Cosa que también quiero demostrar ahora. Que si vos fíjate, el dinero no produce riqueza. Lo que produce riqueza es el trabajo. ¿Por qué estarían tan apurados si no los grandes empresarios en que se vuelvan a abrir todos los sistemas de producción? Claro. Si con el dinero funcionando de manera virtual, supuestamente ellos se vienen generando ganancias. Está quien lo hace. Pero claramente hay un momento en que la guita Tiene que salir del sistema virtual y pasar por los sistemas de producción para reproducirse justamente. sobre esto sin haber tenido la formación política, sin haber tenido quizás hasta la, la, los niveles de educación académicos, que requieran para que alguien desde la economía piense esto, lo sabe la Eva pero por experiencia propia. Entonces, por eso la construcción de hospitales, por eso la construcción, fue la primera que me mucho antes que existían los movimientos feministas. Ella pensó en las madres solteras. Y construyó un lugar, chicos, que cuando visiten Buenos Aires, les recomiendo, en la zona más rica de Buenos Aires, en, en, atrás del zoológico, en la calle La Finur, con escaleras de mármol, con bronce. Y eso es lo que no le perdonan. El, los los chalets populares que construía no eran monobloques para pobres. Eran chaletsitos, chaletsitos, eran réplicas de los chalés que se construían en ese mismo momento en California. O sea, Editha denostaba de la calidad, porque la calidad es lo son las obras que tienen la oligarquía para las clases trabajadoras. Por eso es el desprecio de las clases altas, porque, como dijo Patrón Costa, lo que no le perdona el peronismo es que un obrero me venga a tener momento mirándome a los ojos. Claro. Ah. Claro. Mario y esto es lo que genera odio recuerdo en la época macrista qué lindo decirlo así, eh en hay un un edificio emblemático allá en Buenos Aires que tiene la figura de devita cómo han apagado las luces cuando cuando sí. estuvo el matrirismo en en el poder no sí y vos sabés que un día con por el voy a contar porque yo tuve mucho que ver con la construcción de ese monumento. Toma, los maté con esas cosas. No sí, sabés que la vez estuvimos reviviendo un, eh, el Camino de Santiago y vimos ahí en los agradecimientos a Mario Zadra también. mira qué lindo, qué lindo. Sí. Lo paso en... Cuando venga... Como, sí. como como en, en, en los incendios, cuando termina película, que pasan los ricos, ¿no? sí. ¿verdad? No, pero ahí está. Sí. Cuando, cuando venga y sí, la carne se cae y el perro rata la tiene eh la para ver y yo sabía que ibas a estar ahí imaginaba que ibas a estar ahí con con la campera de cuero tratando de, de esquivarlo sí, ¿no? puta que es la única la única parte ficcional es portado de malo ahí hago de, no sé qué molico sí no me, la la no, me lo re bajaste No, no, no, me no, no, me no, me... no pero no te lo pido Hay dos no. en, en la calle En una película que hace registro de los conflictos Que al tipo de banda La y la, no sabía? y la vida de esa vida Sí, sí. Mario También hablaste de lo más rico de Buenos Aires ¿Para cuándo viene el 1% Que le vamos a sacar De las ganancias que han tenido? Mira, este esta semana se calcula que en estos próximos días va a haber un paquete de 60 medidas entre medidas que van a ir propuestas por el ejecutivo al parlamento y otras que van a salir por decreto, entre las cuales hay unas muy sensibles como se sabrán la reforma judicial. Sí. Este, el tema es la disputa con los medios hegemónicos, porque vos fíjate, se que en los medios hegemónicos hasta el caño lo dijo en un tweet qué barbaridad, que progresista es eh, que aumente la leche. La leche momento aumentó, eh, ni siquiera aumentó el impuesto. Es decir, la leche fluida seguía teniendo el impuesto del 21% de IVA. Lo que hizo el gobierno fue bajarlo al 10. Y lo que hizo el gobierno fue, con otros productos refinados de bajo consumo, que tienen que ver con otros productos lácteos, que no tenían impuesto, porque son los que consumen las clases más altas, lo puso, lo, lo subió al 10. ¿Me explico? Pero los medios hegemónicos eh, dicen que lo que aumentó es la leche. Y es mentira. Ahora, si esta medalla es real y que se trata de un 10%, o un 10 más menos en un producto esencial como la leche, los chicos te la desvirtúan así. ¿Cómo explica la reforma judicial? <risa> Entonces yo creo que el gobierno... O cómo explicar el impuesto los ricos. O, o, o lo que pasó con Vicentín, una empresa que hizo un tefalco al Banco Central donde... En donde, tenemos, en donde tenemos ahí propiedad privada a todos, porque todos somos el Estado, y es el dinero que se robó y se impide el Estado. Y sale gente que es trabajadora a defender la propiedad privada, del tipo que le robó. Entonces, es que esta manipulación, que dicho sea de paso, me solidarizo con la compañera de Canal 13, que fue echada por PEDU paritaria, porque el grupo Clarín está en moda paritaria y está pagando solo en cuotas, y cobra los APT. Bien. está Y por su actividad gremial y de defensa de género, esa compañera fue echada. Más allá que yo reprobar absolutamente su, su condición, eh, eh, tanto si ser vos, el grupo hegemónico, eh, no deja de ser una compañía trabajadora. Y esta es la solidaridad de clase que no tienen ellos. Y claro, que un día disfrutarse de pobres, otro día de escribir y le alcanzar, y otro día decir a que salí matarlos a todos. Lo mismo pasó con los robó esa. Este, hubo dieciocho atentados sobre ochenta millones de bolsas que hicieron politizar y nueve de esos casos están comprobados policialmente que fueron o trabajadores que habían echado y que por despecho habían roto la hilos de bolsa o que estive jugando familiares de los mismos productores que los habían roto es decir, no hubo ningún hecho político y sin embargo la troncha hegemónica atocidó tanto la cabeza de la población que cuando hicieron la última marcha, el nombre de julio, salieron, hubo tipos, hubo audios, que decían, tiren a la cabeza, tiren a matar. Y hay gente en la tele que dice, nos están matando a todos. Entonces, vos decías de la reforma judicial, y que ya los dejo por... Este, pero decías de la reforma judicial, y más si mate, la operación que hay en este momento, en que, de nuevo, el kirchnerismo, como dicen ellos, quiere meter jueces por la ventana, para salvar los casos de corrupción del disminuirismo y perseguir a los opositores. Es gravísimo. Pero también sé que es imprescindible que se haga. Y creo que Alberto sabe que es imprescindible que se haga. Entonces, en algún momento algo de esto tiene que cambiar y hay que ir por esa reforma, porque si no, no deja haber una sensación de este lado, por más que uno consuma otro tipo de noticias, de medios, que hay algo que está demasiado quieto entonces bueno necesitamos sí. esa reforma exacto sí. esa reforma judicial y esa reforma también pasa que hay cosas que no no todo puede hacer el estado y hay cosas que hace la militancia en la calle siempre hicimos con muchos compañeros si hubiésemos estado en situaciones normales el anuncio de las apropiciones de vicentetingú dice contaba con más de quinientas personas en la calle claro. Cosa que no pudo suceder aquí e hizo más ruido esas dos o tres personas que salieron de hecho a la semana siguiente en el sur de Córdoba, en Santa Fe, hubo movilizaciones de productores y trabajadores y que apoyaban la expropiación. Pero eso no salió a ningún lado. Solo en los medios populares. Exactamente. Mario, voy a ser de secretaria. Son las siete de la tarde. No te voy. <risa> bueno, Mario, lo estamos escuchando el próximo miércoles. este bueno, seguimos teniendo, como decimos siempre, bastante trabajo los medios alternativos, como otra vez. <risa> Un abrazo enorme. Dilo una vez eh, un abrazo enorme también Y a todos los escuchantes que escuchan de Radio Ringo. Abrazo. Loca Si es específica Un Día, séptima temporada Muy buenas para toda la audiencia de Un Día Como todos los miércoles les habla Hugo Lesca para recomendarles una película, un disco y ofrecerles uno de mis relatos. En este caso quería recomendarles eh, el disco Amor Continental, el segundo disco de estudio de la banda Toch, una banda cordobesa. Bueno, es un discazo, eh, es un trío, de mandonión guitarra, bajo, batería, siempre con canciones a tres voces, eh, reggae, rock, folclore, muy bueno, escúchenlo, disfruten de sus letras, de su música porque vale la pena. Por otro lado, vi una película esta semana, un poco después de haber leído este último tiempo la obra de, de Henry Miller, un eh, escritor norteamericano que se desarrolló después de su carrera literaria en París. Y esta película se llama Henry and June Y es la es la historia de Henry Miller en, en París Con su mujer y, y su amante Anais Nin Una gran poetisa francesa Un trío amoroso, muy picante, muy interesante Muy bohemio la película Es una película de 1990, así que bueno, se las recomiendo Eh, espero que la disfruten. Y los dejo con este relato que se llama Dos Almas. Un relato viejito de los míos. Espero que lo disfruten. Y hasta el próximo miércoles. Un día, séptima temporada. Dos almas Lazo no era un pesado de esos que persiguen a las chicas hasta cansarlas En verdad en cuestión de mujeres su gusto era amplio A casi todas les encontraba algo especial Con casi todas se atrevía a soñar una vida buena Pero eso no lo hacía desesperarse Ya que contaba con una teoría de conquista sencilla y bastante lógica Una mujer te elige, no es algo que se pueda manejar Así es que mejor no ir por la vida haciendo el ridículo para impresionarlas. A veces se juntaba con algunos compañeros de trabajo. No eran grandes amigos, pero ellos siempre revoloteaban a su alrededor como un enjambre de abejas ruidosas. Los fines de semana sabían caer por su cuarto para arrastrarlo a alguna fiesta o baile. En realidad ninguno de ellos lo quería demasiado, pero los chicos preferían encarar a las mujeres en grupo. En grupo. «Cuanto más, mejor». Algunos de estos tipos les resultaban simpáticos, incluso sus payasadas lo hacían reír. De todos modos, las únicas personas de su confianza las había conocido encerrado. Había pasado un tiempo de su infancia bajo esas condiciones, y algo en su interior le decía que tarde o temprano volvería a estarlo. Esa noche tomaron fuerte en un bar antes de cruzar la calle para hundirse por el túnel y subir la escalera que daba la pista de baile. Las mujeres entraban gratis, los hombres pagaban y eran revisados por la policía. Los vigilantes conocían a Lazo, no tenían la menor idea de quién era, pero lo conocían. Sabían que había estado preso, podían percibirlo con solo verlo caminar. Lazo atravesaba el espacio abriéndolo y respirándolo de a grandes bocanadas como quien devora algo de lo que sabe pronto será privado. Parecía a simple vista un pibe inofensivo, pero si se lo observaba bien uno podía darse cuenta de que su mandíbula y sus manos estaban fuera de contexto comparados con su cuerpo alargado y algo languido. Aquellas dos partes suyas eran peligrosas, estaban preparadas para golpear y ser golpeadas, eran huesos puntiagudos y pesados como hierros, Su paso iba a un ritmo irrespetuoso, como si avanzase bailando una cumbia en medio de una audición de ballet. Ella no quería saber nada con líos, solamente trabajar, dormir, fumar, coleccionar revistas sobre autos antiguos, tomar algunos tragos, conocer a una buena mujer, tener hijos, nietos y morir sin dolor. Sin embargo, intuía que aquella no era una empresa fácil. Nunca le habían gustado los problemas, pero al parecer los problemas gustaban demasiado de él Uno de los oficiales murmuró algo a su compañero después de revisarlo Lazo no llegó a entender las palabras, pero supo que hablaban de él, que le temían y le iban a estar encima Era una noche común, los tipos de acá para allá hipnotizados detrás de las piernas, los culos, los tobillos y las tetas Música fuerte, tanto que no se podía escuchar ni hablar El alcohol se tomaba y también se derramaba Hacía un calor asfixiante Con el paso de los minutos y después las horas La frustración de los tipos que en su mayoría no habían conseguido nada Y ya sospechaban una vuelta a casa con los bolsillos y las manos vacías Se transformaba en desesperación No todos manejaban la haciedad como lazo no querían esperar que ninguna los eligiera. Salían a la pista como animales hambrientos, sin elegancia ni nada. Las chicas eran provocativas, pero como en la vida, ninguna tenía por qué regalarte nada. Entonces pasó. Una mano debajo de un vestido y un tortazo. Acto seguido una trompada y una botella que volaba para aterrizar sobre un cráneo. Después muchas manos, trompadas, botellas y cráneos. Llamaron a la patrulla y la cosa se acabó. Ahora alguien tenía que pagar por los daños, las cabezas rotas y los culos tocados. Uno de los oficiales señaló al aso. Él no había huido en la estampida general. No tenía por qué y prefirió irse despacio gozando de su inocencia. Estaba luchando con el cierre de la campera cuando una mano fría y violenta lo sujetó del cogote. La gente se abrió de él formando un círculo alrededor del espectáculo Ya tenían al infeliz Lo eligieron y no había nada más que hacerle El policía lo doblegó con un bastón en la espalda Casi al punto de dejarlo de rodillas Después hubo un resbalón de los zapatos del vigilante y la cosa se invirtió Lazo estaba liberado y su apresor de rodillas Mejor no, se dijo Pero aquella reflexión llegó tarde la realidad era que el vigilante temblaba inconsciente en el piso del boliche. Los nudillos le dolían bastante. Un golpe tan brutal podía destruir una mandíbula, pero también los huesos de la mano de quien lo propinaba. Entonces se le prendieron fuego los papeles. Volvió a su estado natural. Un perro escapando de los cascotazos. Tres cadetes quisieron acorralarlo en la escalera. Volteó a uno con la derecha y los otros tres se derrumbaron como las fichas de un dominó, saltó sobre la pila de hombres y trepó por los escalones, pero no pudo hacer pie, tomó el pasillo rengueando, ya saboreando la libertad, cuando una patrulla se subió a la vereda cerrándole el egreso, volvió sobre sus pasos trepando la escalera a toda velocidad, uno de los cadetes que se había recuperado de la caída lo esperaba en el descanso, luchando consigo mismo para desenfundar su arma, Lazo le dio un topetazo estrellándolo contra la pared Arriba las mujeres que habían quedado gritaban al verlo pasar desenfrenado Al fin encontró una puerta que daba la terraza Corrió por el techo sin encontrar escapatoria Se sentía mareado y confundido ¿Cómo había pasado todo eso? Quería retroceder el tiempo, quedarse en la cama leyendo el gráfico Y salir a dar un paseo por la mañana Ver pasar a alguna chica andando en su moto y recordar su postura hasta que llegara la noche y dormir, dormir tranquilamente y sin peligro. Escuchó las botas subiendo por las escaleras, se asomó al vacío, después tomó carrera y ensayó un salto. Logró agarrarse de las ramas de un pino, pero la corteza le rajó la piel y tuvo que soltarse. Fue cayendo a los tumbos hasta hacer tope con la tierra. Se puso de pie, se sacudió, estaba en la parte de atrás del lugar, había una costanera, el río estaba bastante crecido y sonoro, se cabulló en la oscuridad. Búscanos en Facebook, como un día, programa radial. No me puedo ir, no puedo escapar, se me llenó por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Lo que de todos los muros Ahora que sé lo que la línea liber... Estás escuchando Un Día Acá seguimos en Un Día Eh, y vamos a presentar nuestra siguiente nota, sí. que es a Juliana, que es una referente de la comunidad Cherú-Tumpa, que el jueves pasado, bueno, recibió una vez más un atropello en sus tierras, quisieron hacer un desalojo, y en ese marco terminó detenida Yamila Belizán, que es otra vocera de la comunidad. Y bueno, bueno ella nos va a contar bien, bien qué pasó. Los, cómo pasó las cosas. ¿La escuchamos? La escuchamos. Estamos aquí, seguimos acá en un día, Programa Radial con Ideología. En este momento vamos a hablar con Juliana, que es jocera de la comunidad, eh donde hace un par de días, bueno, pasaron un par de cosas, como siempre estamos comunicando, eh, lamentablemente, ¿no? Pero ella nos va a explicar bien qué pasó en su comunidad y cómo fueron los hechos. ¿Qué tal, Juliana? Eh, buenas noches, señorita. Le hablo de acá de Colonia Santa Rosa, Este de la comunidad cherututumpa bien eh acá esto es en Orán Salta? sí bien eh, a una hora de, de Orán. bien el eh, bueno nos llegaban las noticias por medios alternativos eh, como sí. siempre eh, de un tanto de desalojo que hubo por parte de las autoridades de la comunidad eh sí Sí, estamos, nosotros estábamos acá en nuestra comunidad de Utumpa cuando vinieron los efectivos de la policía sin ninguna orden, sin nada para para querer decirnos que nos vayamos, pero no trajeron ninguna autorización para que nosotros podamos retornarnos. Después que hablamos con ellos, ellos nos dijeron que podamos volver a nuestros hogares Eh, cada uno a su rancho y cuando estábamos volviendo de nuestras casitas empezaron ellos mismos a disparar y bueno, los disparos fueron por por muchas personas de nuestras hermanas de acá de la comunidad, mayormente entre niños y jóvenes que parecieron los atropellos de las policías. ¿Qué, bueno. ¿Qué tal, Juliana? Iván Saro, te saluda Eh, buenas noches, joven Gonzalo. Noches. eh ¿Cuántas familias hay en la comunidad? Este, nosotros somos 123 a 120 familias que estamos acá. Y, Juliana, ¿y ese día hubo una detención de una vocerente que es Yamila Belifán? Sí, la otra vocera que es nuestra hermana Yamila, sí, que fue... También este bueno fue atropellada por la autoridad se, le agarraron a ella mientras que nosotros defendíamos lo, a los demás hermanos guaraní acá de la comunidad ella fue eh, eh, agarrada por los efectivos de la policía porque eran muchos respectivos de la policía y también estaba en infantería y a ella bien lo agarraron lo llevaron a la comisaría y se lo llevaron. A, a la ciudad de Orán, a donde ahora sigue todavía ella detenida, este sin saber cuándo le van a dar su libertad, porque la verdad que pedimos que la liberen, porque acá tiene su madre, que es una anciana, y y tiene su hijita de 10 años. Mm. Claro, y yo mire, ¿y qué cargos le imputan para tenerla todavía detenida? Eh, lo que nosotros sabemos en esos momentos es eh, de que, Más adelante donde nosotros vivimos, la comunidad hay un barrio que se llama Gauchito y, y le dijeron que ella vendía terreno, pero todo esto es mentira porque ella no está en ese sector, ella vive en la dirección de nuestra comunidad porque ella también es una mujer, sus padres son los que son guaraní y ella eh, ha sido empleada en, en cada familia de, de acá, de, de Colonia, ella ahí se crió y... No es que habla bien el el idioma guaraní sí, bueno. claro y eh no eh, es la primera vez que usted la comunidad de usted es eh, hostigada por el poder de turno, no sí hace tres meses que nosotros veníamos ya este siendo visitados por la patrulla eh esos seis años que nosotros hemos estado acá en la comunidad y en este sector donde ahora están nuestros hijos, era la plantación de verdura de hortaliza donde nosotros vivíamos para para sustentarlas. Claro. Eh, Juliana, ¿y ustedes están recibiendo algún tipo de ayuda a nivel legal, eh, de algún abogado, de alguna organización? Sí, eso es lo que estamos pidiendo que nos quieran ayudar, porque la verdad nosotros estamos muchos años, Eh, así de en las comunidades y no nunca hemos tenido el apoyo de nadie y más acá este cuando nosotros pedimos la ayuda acá a nuestro intendente o a un pueblo a alguien de acá nunca nos han dado este ninguna solución y nosotros prácticamente no nadie, a nadie siempre hemos dado de aquí y de allá, que lo decían. Pero sí seis a siete años que nosotros estamos acá, este nunca hemos tenido la visita de los policías que venían a mirarnos cuando su sucedió hace tres meses que ellos ya empezaron a visitarnos, incluso nos quitaron las herramientas de trabajo de acá, de la comunidad, donde nosotros estábamos limpiando y, y esas herramientas hasta el día de hoy no nos han devuelto. Por eso digo que siempre he... Eh, se agarraron con nosotros como que nosotros somos culpables, y no podemos salir nosotros a ninguna parte porque somos mal mirados, porque siempre nos no insultan como siempre están ellos diciéndonos de, de indios, chirepes, bueno, de muchas cosas que hemos estado recibiendo hasta el día estos momentos y seguimos siendo visitados por la patrulla. Y esa discriminación es solamente de la policía o también de otra parte de la de de la sociedad de de la zona eh sí también por otra sociedad de las personas sí también por sí. eso que muchas veces nosotros de acá no nos podemos nosotros salir a trabajar dignamente acá eh, de verdura y cuando van la gente a trabajar siempre le pagan poquito y. Pero igual nosotros tratamos de de hacernos lo que podemos para sobrevivir acá en nuestra comunidad. Bien. Juliana, y hacia adelante, ¿qué, qué medidas va, va a tomar la comunidad? Si se puede contar, ¿no? y nosotros el día de hoy esperamos hasta el día de mañana, si es que no la liberan, vamos a salir en caminata hasta la ciudad de Orán para a ver qué lo que por qué causa lo detiene a nuestra hermana Yamila y por qué nosotros este somos masacrados así porque por esto efectivo de la policía sin ninguna orden de nadie. ¿Y usted cuentan con alguna algún medio que los apoya, alguno alguna radio, la televisión, algo donde puedan hacer Ahí en, en esa zona hacer o sea, poder contar lo que les sucede no no queremos ayuda mejor es todo a lo contrario no nos acusan, nos acusan muchísimo mal, pero no nosotros no hacemos nada contra ellos, pero sí ellos contra nosotros siempre siempre la la violencia de decir que. El, Nosotros fuimos a lotearlo, nosotros en ningún momento entramos a lotear en este sector. Todo es mentira lo que dice la emisora, hubo los canales de televisión, no. claro eh Bueno, Juliana, esperamos que, que bueno, que Samila pueda empezar a recuperar su libertad eh y, y, bueno, vamos a ayudar a difundir qué es lo que nosotros podemos hacer Eh, por cosas e injusticias se entendemos que ustedes viven eh no de ahora sino de, de siempre prácticamente sí la verdad es que sí eh mayormente nosotros lo que reclamamos también acá es de que nos dejen vivir libremente y y no no seamos discriminados por nadie porque también tenemos derecho de de salir por un trabajo digno acá y Y bueno, la libertad de Yamila es lo primero que queremos porque una mujer que también nos ayuda y, y siempre ha tratado de conseguir la ayuda de otros lados para nosotros. Y, y el día de hoy no es lo mismo porque tenemos miedo salir hacia afuera porque nos pueden detener y ese es el miedo que nosotros tenemos. Así que lo que pedimos es eso que eh, nos puedan dar ruido por lo menos un poquito para que nosotros podamos también caminar libremente y no no estar siendo perseguidos por nuestro mismo pueblo de Acá, de donde que es Colonia. Sí. Bueno, Juliana, Acá les mandamos mucha fuerza, un abrazo grande, y seguimos en contacto para ver cómo se siguen desarrollando las cosas. Bueno. Muchas gracias a ustedes, jóvenes, de verdad, por difundir nuestro problema, por nuestra situación y y la verdad, muchísimas gracias porque están mirando nuestra comunidad y, y gracias porque no vamos a, como hemos dicho, no vamos a retirarnos de esta lucha y no vamos a permitir también que sean detenido otros hermanos de esta comunidad de, de Cherutumpa. Bueno. Muchas fuerzas Juliana Para vos y para toda la comunidad Gracias Abrazo. Gracias Abrazo. Día, séptima temporada Un programa con ideología Cuyamen De campo de concentración en el siglo XIX Al abandono estatal durante 120 años La realidad que vive la localidad de Cuyamen Es solo una muestra de lo que ocurre En muchos pueblos y comunidades Que permanecen totalmente olvidados De las decisiones gubernamentales La desidia y el abandono Forman parte de una política estatal y no es una casualidad o producto del destino que ello ocurra. Cuyamen, que cuenta a su alrededor con 17 parajes habitados por miembros de comunidades mapuche-tehuelche y con un gran porcentaje de adultos mayores, sufre las inclemencias de un temporal de nieve que ha dejado a la localidad sin servicios, energía eléctrica, agua, gas, y el impedimento de llegar con asistencia a los cientos de pobladores que habitan en los campos. Cuyamen es el lugar donde Miguel Ñancuche, Nahuelquir, se asienta junto a su gente luego de la conquista militar llevada a cabo por el Estado argentino a fines del siglo 19 Lo que hoy conocemos como comunidades indígenas eran en esa época verdaderos campos de concentración, en donde la población indígena quedó confinada luego de la conquista genocida que incluyó la matanza de personas, desmembramiento de familias, apropiación de niños y niñas para el servicio de las aristocracias locales y la exhibición de cuerpos en museos como trofeo científico. Todo esto tuvo como fin la apropiación de los territorios aptos para la ganadería a gran escala y la población indígena fue confinada en lugares áridos y pedregosos, mesetas y grandes arenales. Aun así, nuestra gente logró permanecer en esos lugares, muchos de ellos hoy codiciados por la industria extractiva. La nieve que cubrió el paisaje en estos días volvió a destapar las inequidades de siempre. La mayoría de los políticos o aspirantes a hacerlo hablan del interior profundo, de la paisanada, del gauchaje, del reconocimiento a la gente del campo. Sin embargo, solo son expresiones que guardan un profundo desconocimiento de las reales condiciones de vida en esos lugares, a los cuales llegan por algunas horas en épocas de campaña electoral y casi siempre a la hora del asado. Hablan de reparación histórica cuando desconocen el genocidio fundante en estos territorios. La Urgencia de Destinar Recursos Los representantes de la provincia del Chubut y quienes toman decisiones deben saber que es urgente destinar los recursos necesarios para resolver los problemas estructurales para minimizar los coyunturales. El mantenimiento de los caminos es crucial para mantener la comunicación de los pueblos con los centros de servicios o sanitarios de mayor complejidad. La comuna y el hospital rural de Cuyamen sólo cuentan con un medio de movilidad y la policía no dispone de vehículos para movilizarse y los bomberos con los escasos recursos que cuentan sólo pueden asistir a nivel local. Una simple emergencia puede transformarse en una tragedia debido a la ausencia de los recursos necesarios. De igual forma, la provisión de energía eléctrica es un problema estructural dado que los motores que se envían no cubren la demanda y constantemente deben ser reparados por una empresa con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia, distante más de 700 kilómetros. Por otro lado, es urgente la puesta en funcionamiento de los puestos sanitarios que se encuentran en los parajes y que están cerrados por falta de personal y recursos, así como la provisión de medicamentos e insumos hospitalarios debido a las grandes distancias que deben recorrer para llegar al Maitén o Esquel por caminos con escaso mantenimiento. Recientemente se declaró la emergencia agropecuaria a raíz de la plaga de langostas que afectó a la zona en los últimos años. El mejoramiento en la provisión y almacenamiento de agua, la realización de cuadros con mallines y pasturas, la compra de vientres y el arreglo de los corrales son sólo algunas de las tantas deudas pendientes que se tiene con más de 200 pobladores que son productores. Finalmente, es necesario reconocer el enorme trabajo y compromiso del personal de las diversas dependencias del pueblo, que inclusive con sus sueldos atrasados y sin insumos ni recursos, ponen todo lo que está a su alcance para poder sobrellevar esta situación. Cuyamen es solo una muestra dolorosa de la situación de pueblos y comunidades históricamente relegadas y abandonadas. La inequidad y la injusticia persisten desde su propio origen, un campo de concentración indígena luego de la conquista militar del Estado Argentino por Daniel Loncón para el extremo sur de la Patagonia publicado en anred.org 27 de julio 2020 para el programa un día Cristian Clementi y Adrián Rodríguez desde Radio Tinku Radio Comunitaria, Mina Clavero, 107.9 Un día, séptima temporada Si podés, quédate en casa Soy quien no ha de morir, no Siempre regresa que te verás. deo Maldonado en las calles de mis pensamientos para siempre ¿Estás escuchando un día? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ja men. Yas santi Y ahora vamos a presentar la siguiente nota, que es un repaso a tres años. de El primero de agosto se cumplen tres años desde que Santiago Maldonado desapareció. Uh -huh. A los 76 días eh, se encontró su cuerpo. Y bueno, lo vamos a recordar eh, con una entrevista que le hicimos a Sergio Maldonado. A su, a su hermano. A su hermano, perdón, a su hermano, el 24 del 4 del 2019. Bueno, eso lo vamos a compartir con la entrevista también que le vamos a hacer a Verónica Heredia. Bueno, pero vamos a escuchar a Sergio, que sí. nos decía. Sí. A ver. Pero tiene una nueva misión De unir a la galaxia oh, oh, oh. Para Todos los rincones, todas las esquinas Pero todos sabemos que te llevó Gendarmería, cuando de nuestra Historia de poquito nos estábamos sanando No vieron esta puñalada de vida Que estaba cicatrizando De nuevo nos ensañaron contra un vive Solidario, de nuevo nuestra Guerra contra los pueblos no originarios De nuevo de nada, tenemos nuevo el mismo Diez por uno en la garganta se ver demonizado a todo aquel Que se levanta, por eso no tenga Ninguna esperanza que no nos van a doblegar por Porque olvidar para este pueblo es como Dejar de respirar vamos. Es por 30.000 y los pueblos originarios masacrados No van a parar, no vamos a luchar Y vencer en tu nombre Santiago. Santiago. Santiago Bueno, estamos acá desde Mina Clavero Esta Radio Tinku Y bueno, nos preguntamos No nos dejamos de preguntar ¿Qué pasó con Santiago cuando... Cuando aparece, eh, ¿cómo sigue la causa? Que sabemos que en un momento, bueno, se cerró, se pero seguimos sin saber qué pasó. Bueno, lo que nosotros veníamos preguntando también. Eh, y la justicia no nos da respuesta. Y quienes, eh, tienen que tratar de, de, investigar, de investigar a los responsables, a ciertas personas de nosotros. Bueno, eso es el, el panorama, digamos, en, en cómo estamos. Ya hoy por hoy tenemos que conformar con que aparece el cuerpo de Santiago. Hola. Como te decía, realidad, eh, tenemos que conformarnos con un cuerpo. Hoy, hoy estamos, así, digamos, esperando a ver que con el 19 a ser tres meses, que eh, pedimos que no, no cierren la causa en, en la cámara de, de captación de Comodoro Rivadavia. Eh, por otro lado, tenemos también Pero como creyente en la causa contra el médico Huerta eh, de que es quien que la foto de Santiago uh -huh. quien, digamos, trabaja para la Policía Federal y es un actual médico en el Hospital de Izquierda y por otro lado, miércoles eh, de la semana pasada eh, nos presentamos ante la Corte Suprema por el tema de las escuchas ilegales y el 7 de mayo te voy a declarar ante el Comodoro PIN en Buenos Aires por la causa de estrenaje es decir, el panorama que tenemos hoy eh, ¿Qué tal Sergio Gonzalo? Te habla. Mira, yo te quería te ah. quería a ver si cómo, ¿Cómo está la familia hoy? después de, de salir porque ustedes tienen que salir a desmentir en vez de, de de poner toda su energía en buscar lo que es la justicia ¿no? en desmentir que van no a cobrar tanta guita por medio del Estado, en desmentir eh, que, que se escondieron pruebas. En, en después se, se descubre que los investigados eran ustedes, en vez de investigar la causa. ¿Cómo está hoy la familia? ¿Está fuerte como para seguir? Y, y, digamos que o sea, nosotros tenemos nuestros bailones, eh, no toda la familia está activa y sigue en la causa, o sea, por ahí no, no, todo lo que, no todos estamos al frente de esto, eh, cada uno está en su rol y cada uno eh, hace lo que puede lo que sale, lo eh, no de desmentir en realidad, primero cuando nosotros creamos la página de Justicia por Santiago, era para ir desmintiéndola en la justicia falsa, Y después ya empezamos a ver que si no mentíamos a la tarde, a la mañana, a la tarde se caía porque era, era una de las tantas eh, mentiras que infundían. Después cuando ya aparece Santiago, ya empiezan con los que seríamos viendo no sé si, de justicia, queríamos saber qué había pasado, entonces empezamos a sacarnos de nosotros. Digamos que no, no tienen mucho argumento y reinciden con las mentiras, entonces... Yo la verdad es que ya no, eh, no desmiento más nada. Lo último que desmentió es lo eso de esos subsidios, que son de caravana, y dicen, bueno, no reciben ningún subsidio, y siguen con lo mismo. Siguen el que un año atrás eh, salieron con que llegó a ser candidato a senador. No sé en este momento ni por qué partido era. Eh, este año eh, justo de elecciones acá en Rionero, también lo mismo. Pero bueno, reinciden con los temas, el fin de semana también como que habían encontrado un hallazgo del tema de Santiago inédito, una estupidez, y como en realidad ya lo habían publicado en noviembre del 2017, que eh, bueno, juegan con los temas, en realidad no tienen otra cosa que no se va atacar a Perón, eh, que no se va a atacar a la, a la familia. Eh, pero ninguno se plantea y dice, bueno, eh, ¿qué pasó con Santiago? Sí porque dicen que 55 peritos vivieron cuando en realidad no fueron 55 peritos? ¿Por qué estaban las condiciones que estaba, que realmente estuvo 78 días en el los traslados que ya estuvieron no, no lo encontraron? ¿Y ¿Por qué el grado de denagación del cuerpo no condice con eh, tanto día? Bueno, ¿Por qué nos intervieron el teléfono nosotros? porque nos persiguieron? En realidad el Estado es inocente. porque inocente ¿por qué que más de 130 generales participaron en el operativo y ninguno se les, se, se les imputó se les intervino el teléfono bueno, hay un montón de cosas irregularidades y todo la a veces cuando vos mirás todo eso tuvimos cuatro horas y cuatro horas exponiendo en, en, en, la, en la Cámara de Comodoro Rivadavia todas esas irregularidades ni siquiera hicieron una reconstrucción de lo que pasó en el, el primer aborto. Sí. Y tan simple como eso. Así que todos los días en realidad esto no... Si fuera fácil si todos teníamos justicia, todo sería el, el mundo ideal. Entonces a veces hay que tratar de, de de luchar para que no le pase a otro. Pero nadie está excepto todos los días tenemos que tratar de, de ir peleándola, o sea, yo la verdad que no quiero llegar a eh, pasar 40 años para tener justicia. Y ya, eh, lo que quería más inmediato, bueno, ya va un año, no meses, va a ser los semanas que viene, eh, el primero de agosto del 2017. Pero, bueno, son los claves, son la justicia, si toma su tiempo, cada vez que nos alejamos en el tiempo se aleja la verdad, pues ya... ...a veces las fecha se empiezan a confundir... Eh, ...yo por suerte tengo el estado de la memoria... ...en un momento lo que tenía que empezar a notar... ...porque ya se te va yendo ...y cosas... Sí. Eh, ...ahora... ...dentro de toda esta eh, desgracia... ...degamos, de esta... Eh, ...nueva vida en la que... ...me está asustiado... ...también... No, eh, ...lo que tenemos es que... ...si ustedes miran para atrás hace un año y meses y sigue hablando de Santiago, y se sigue, eh, la gente sigue con esa, eh, con esa puñada, con esa espina clavada de que no hay algo que no se ha y sigue manifestándose y cada uno no tiene, que a veces no hace falta de que nosotros salgamos a, a mantener el reclamo o a o, o estar con el tema, o de... Todos, cada uno de lo, lo sigue manifestándose, eh, como lo siente. Algunos lo, lo sienten como un amigo, un hermano, un hijo, un primo, eh, parte ya de, de cada uno. Eh, y no necesariamente de algo, de un lugar político partidario, un pueblo anarquista. Entonces, ya, no es que tenía que comodificar el atel que vive por Santiago con sus ideales. No, hay gente que por ahí no con, con las eh, ideas de él, o, eh, pero si sí hay alguien que por ahí tinta, entonces se identifica, alguien que tatúa, alguien que anda de mochilero, o sea, cada uno lo, eh, lo llega a Santiago y levanta la bandera como, como lo siente. O por ahí ninguno se identifica con ellos, pero se identifica con nosotros. Okay. Sí. He estado con muchas personas que pueden ser... yo la verdad que con Santiago no concuerdo en nada, pero también, eh, eh, no sé si a mí me hubiese pasado algo con un hermano, yo de he que salido eh, a pelearla. Entonces, eso también es... Eh, gente que por ahí... Eh, donde se simpatiza, digamos, pero en una desgracia. O sea, cuando venga la de una persona, no importa como piensa la persona. Sí y acompañar y yo que no nos perdí nunca más Hola Sergio, Clarisa es mi nombre y mientras te escuchaba pensaba qué difícil qué lucha tan grande porque cómo es posible ¿no? que a través de, de la manipulación de, de la opinión pública terminemos simpatizando o no empatizando o no con estos hechos y en función de, por ahí, eh, estar tatuado o no, ser de tal partido político o no, como lo humano al final es lo último que importa, no se pierde tanto como lo más básico que tendría que ser lo más importante. Hay un montón de cosas por delante de un hecho terrible que no tiene justificativo alguno y que no puede esperar más por una resolución justa, ¿no? Pensaba esto, que qué fuerza para llevar adelante esta lucha tan grande. Que bueno cada cada uno hace desde su lugar, ¿no? Ustedes, bueno, en, en eso valió es indecible porque cuando desaparece Santiago era el guineal y en llamarlo el artesano, o sea, como si la palabra de Dios fuera una mala palabra, o fuera... Sí, un, algo no, indignante, eh, sí, subestimante. Un médico o un científico, no sé. Mm. Era como el artesano, así, efectivamente. Eh, ahora, cuando lo usan, para a pegarle, eh, no sé, el Papa, o el jimerismo, eh, como que era el el cantador, el, el artista. Era, era como que difundía el y ¿sí? como ahí en asustaba a Necurti a Cristina Kirchner, al PAM al propio Macri, entonces lo decía pero si sí resto, sí. como si entendieran, no sé, que Santiago eh, cantara, no sé la de la intermedicada la marcha peronista alguien que era anarquista sí. y a mí, que de los hermanos que era un capitalista bule, o sea, que podemos esperar que, que, que había dos canciones Pero eso es parte del artista, ¿no? o sea, eh, Dios Ferré estaba todas sus obras contra de la iglesia y eso no hacía, eh, menos el humano de lo que era. Exactamente, nada nada justifica esta actitud, ¿no? Entonces, la, la parte humana es lo que se pierde y es lo que eh, este gobierno y los que llevan adelante las voces de, que no son trolls ¿eh? algunos son y otros son soldados de, de este sistema que tratan de de derrer tratar de dividir ¿no? o, sea, o, o generar eh, por ejemplo otros días con esto de el fallecido de la madre de Cristina Kirchner ¿no? eh, en ese día y no oportunamente como y haciendo comentarios de que ah, okay. ustedes hicieron y salían a pedir eh, por Santiago Manolá y él los insultaba como si que, o sea, a ver, eh, explícame cuál sería la diferencia o sea, yo la verdad que eh, aunque parezca ridículo eh, yo cuando si, espero que nunca haya pero si hubiese un desaparecido o, o un injusticio yo no voy a ver ni qué partido político es y eh, también les le, le puede pasar algunos de ellos que están identificando. Vamos a salir todos igual, porque digamos, no, no es que los derechos humanos eh, se caracterizan por ser algo político partidario. Sí, según todo, a lo mejor en contra, sí. no hay otra. Eh, no, no, hay, no, hay, no hay grises ahí. Es blanco negro, ahí estoy entajado. Después lo otro, pues, cada uno puede tener su ideología política o algo partidaje, digamos, pero la parte de derechos humanos que tiene que con la vida y todo va por, un, va por una misma línea o sea, no, no, no hay otra y o sea, somos todos iguales pero bueno, a veces tienen ese odio y esa, esa bajeza y yo me acuerdo que cuando fuimos en diciembre del 2017 a verlo del Papa le mandaron una canción de Santiago hablaba en corte de donas del Papa que no recibiera. Bueno, mira, totalmente absurdo. Eh, no sé, o sea, sin sentido. O sea, me parece que, eh, como que va más allá la, la vida de eso. Sí, hasta, bueno. O sea, la verdad es que no es que me causa gracia, porque tenemos, una, tenemos un hermano que está desaparecido que estuvo desaparecido y está muerto. No eh, me lo mismo por otro lado o sea, mm. si fuera en otro tema, me parecería gracioso esto me parece no de no importancia pero me, a mí si no un poco de ruido o sea, sobre todo que me he tratado de una capa de suerte mm. <ríe> y decir eh, no sé, cómo razonarlo o sea, no me genera o sea la, la es que, mira, o sea, la verdad es que, digo, pobre gente. O la verdad es tan limitado, y ser y tan, teniendo las agujeras puestas, y ver cerca, no ver un poquito más allá, la verdad que, qué pena, porque la verdad es que, que, que, pues, es que se un montón de cosas, eh, creo que creo que es más de otra. Por supuesto, no sé. Sí, no sé que si ¿sí era medio claro medio confuso lo que está No, no, estoy bien, estoy Sergio. Sí, qué sé yo, aunque parezca no es que soy en ondas de amor y par, porque tengo remida, mi mi enojo, la verdad es que eso me, me resulta, sí me molestan cosas como poner, por ejemplo, un carrión, es alguien que está en mi estado, que fue elegida, que alguien insulte a ti el al parecer no me molesta, pero alguien tiene un cierto, una cierta responsabilidad elegida por parte del pueblo. Que haya dicho que Santiago era como Goldine, que por eso había aparecido en algún lugar en, de, en las condiciones que estaba. Eso era, aunque una burra eh, y bueno, perdón gente protegida, vamos a tener que irnos a la yo tenía la barbaridad y patoterismo, y eso no puede cuarta. No me arrodraba a eso. Es que están en, en un lugar que no tiene que representar. Un riche que está y tiene que gobernar o hacer acciones, tanto para mí, que yo y me impongo a ella, como a de la vereda. Claro. creo que también parte de todo esto que, que ustedes están viviendo es lo que hace empatizar a la gente en el caso de, de este programa, la mitad de, de este programa es artesano eh, nos pegó bastante duro porque aparte de eso también eh, coincidimos en algunas luchas con, con Santiago y si hubiésemos estado en el bolsón eh, ese día eh, seguramente estábamos cortando la ruta pero hay gente que no gente que, que no es ni artesano y que no le interesa la artesanía pero se siente eh, eh, junto a, a esta causa por la injusticia, por lo que se ve yo también, que, o sea y aparte, el hecho de, de yo me a, a cortar una ruta por ahí. o sí eh, no lo sé ni, ni siquiera salía a cortar una ruta cuando cuando la desaparían en la Santiago, pero porque no están ni, ni forma de hacer o sea, yo creo que voy por otro lado Ahora, no justifico que desaparezca una persona por hacer eso. que incluso cuando lo desaparecen y está probado y hay videos y todo, que ellos utilizan la palabra flarancia eh, argumentando que están despejando la ruta cuando la ruta ya recibe despejada. Ellos ingresan a un lugar que es la privada, cuando no es eh, sin orden judicial. O sea, los que hay y eh, realmente legalmente por gestionaría si, cuando eso y en realidad si, eh, si hubiese estado haciendo algo humano eh, digamos que en la capacidad 5 si o 10 personas que se tiran piedras, que son 130 me parece que, que están por encima de eso que tienen la capacidad de agarrar y reducir alguien no agarrar y fijar las piedras eh, porque están capacitados para eso no, no sé si, si, si, si se entiende. O sea, sí, yo notifico sí. no y... eh, o sea, no es que eh, sería que sería lógico justificar que eh, se apresta a esa persona por esta por una ruta. Y a punto de el que tiene el derecho de, última, de ¿verdad? No tiene que no jugar no a que una causa de que yo qué ...que no daban no, no, no, derecho a quitarle la vida a la persona... ...lo mismo que por ser diferente... ...que no preso... ...o cantarle algo... ...a un acto, como un chico... ...que era un año pasado... ...al preso... Eh, o persecución... ...un montón de, de estigamiento... ...a gente que por ahí... Solito, ...se va a manifestar una marcha... ...un jubilado en diciembre del 2017... ...cuando estaba la reforma... ...previsional en, en el Congreso ir policía tirarle dos piquetes en la cara pasar por arriba a otro lado eso te da un sentimiento más malo o sea, ¿qué hace eso? claro Sergio cuando vos el poder de, para, para hacer eso eh, claro, justamente pensaba que en un momento vos dijiste eh, para que nunca más vuelva a pasar esto eh, este país justamente tiene una historia en que se salió a gritar por el nunca más Eh, pensando que nunca más íbamos a tener a un desaparecido eh, que nunca más íbamos a tener que eh, lamentar desde este lugar eh, una muerte, ¿no? ¿A ustedes cómo los posiciona Hace un rato dijiste, yo por ejemplo, mi esencia es distinta no si hubieses salido a cortar una ruta y te ha tocado estar al frente, al lado de Norita Cortiña al lado de tanto... Eh, luchas que justo, eh, a lo mejor representaban a Santiago y vos has tenido que tomar en cierta manera una bandera que era la que defendía él. Ustedes como a vos y a tu familia, ¿cómo los hizo reinventar, o no sé si usan la palabra, eh, ante un montón de cosas por la desaparición y posterior muerte de tu hermano? Pues, ¿cómo nos cambió la vida? Claro, ¿cómo les cambió eh, toda esta mirada ante un montón de cosas, no? Eh, en realidad, es algo que nosotros no, no elegimos, o sea, toca eso y bueno, y salís y tratás de hacer lo que, lo que te salga. Eh, no, no sé si he equivocado o no, pero me parece que todos, ante una situación de esa, de una manera, algunos lo llenan porque uno un palo y le hubiese lo que hubiese encontrado. Otro de otra manera, otro se quedado viejo, por ejemplo, de o sea, no salió un ningún lado. Eh, bueno, esa fue su forma de reacción, sí. de quedarse para adentro. ustedes ven, eh, las madres y abuelas del 3 de eh, muy pocos fueron los hombres que siguieron y de hecho hoy siguen vivas todas las abuelas y, la, y las madres. Claro. O sea, hombres no hay. Eh, ¿Por qué? No sé, sea, porque las mujeres tienen más, más, más suerte, resisten todas, eh, luchan de otra manera. También me a Garita Cortín, a Lita a Lita Voltano, a Artura Carlotto, a Buccarita, pues, y Pira o sea, vienen cuando tienen a los padres eh, desaparecidos en la época del, del nazismo, llegan acá y les una hija, o sea, y, ¿Qué, qué más terrible que eso eh, claro o, o, bueno, aquí lleva, hay, hay un montón de historias que cuando vos lo mirás decir, uy, la verdad que es, están de estar rodeados de, de la gente que por no, nos acompaña y, y el apoyo que tenemos y, y esas personas en esa lucha todo lo que fueron sembrando, hoy no podríamos estar en la cohesión que estamos la claro. mentira pues, no, es Uno de, de los países donde, donde los derechos humanos desarmados y todo, a, a pesar de que este gobierno de tres años y medio ha hecho desastre, no, no, eso dejó es invertible. Re, es digamos, y, si se luchó tanto todo, o sea, se puede seguir manteniendo. Ahora, yo lo que digo, yo me elegí, yo no, no, no estudié, no lo no preparé para salir a tener como un hermano. Ahora, un juez, sí estudió y quiso ser juez una Bullrich que está ahí porque lo inició, no es que que vení un día de la mañana y para no, pasó por todos partidos políticos, por haber claro. por el Ministerio de Trabajo diputado, por ti, que una vez se encajó ahí y ahora está bárbara una pelea, una pelea, una pelea con ese Patrisa eh, eso le, le sentó bien claro, se sintió cómodo o sea, yo no no es que los ataco o como estoy eh, no sé, soy un desestabilizador yo, yo lo que quiero es decir sí, escuchame, dame justicia o sea, yo no hubiese actuado de la manera que se ha tenido tanta de, de, de tanto enchoque con este gobierno si no fuera o yo no que mezclar lo que pasa por ahí eh, a nivel social todo mm. lo que están haciendo desde esa parte me toca por eh, algo no, no puedo mirar para otro lado decir ¿Qué, no, sabes qué es, no, está bárbaro, la gente está en la sienda tiene para comer la gente tiene su trabajo los eh, judianos la las tarifas son un desastre no, yo no puedo no callar la boca por el de hecho de solamente reclamar por mi hermano también mi habilita que yo pueda agarrar y expresarme lo realmente pienso como no, si este gobierno hubiese sido un poco más humano, como vos al principio, y me y decir, ah, bueno, a ver, bueno, nos vamos a contener, mira que hay un equipo de psicólogos para, para ayudar, los que necesitan, bueno, vamos a investigar, no, todo lo contrario, encubrieron, mintieron, toda la investigación, nos sea, atacaron a nosotros, nos intervieron o en sea, todo en contra, claro. a resguardar a su, a su gente. Salimos a buscar un produtivo Un tipo de ala que pudiéramos usar Para volar por encima de todo Y no nos cansamos antes de empezar Estamos hartos de todo y de todo al país de nunca jamás no regresaremos hasta que veamos que habéis dejado de pelear allí construiremos una bella tierra siempre hombres libres libres na más No que nadie nos mande y solo el amor nos guiará. Cuando terminemos nuestra nave todo el que quiera podrá viajar. Con, con otro gobierno ¿podría haber justicia? Que hubiera otro sí. si con otro si hubiera otro gobierno, ¿vos crees que tendrían ustedes justicia? Si hubiera ahora actualmente o si bien otro gobierno pidiendo si otro gobierno de otro color político, ustedes creen que ahí estaría más cerca de tener justicia por Santiago? Mira, o sea, eh, yo creo que en la historia es que en la dictadura había un montón de justicia. Vino el radicalismo, no pasó nada. Empezaron, poco. Llegó un montón de años. O sea, no es que esto cambia de gobierno y el 10 de diciembre asume otro gobierno que lo metero, el se no, es el y no, si yo te resuelvo. No, es lo Y tal vez el tenemos otras muertes más por la fácil. O sea, no es que hay gobiernos que son perfectos y, y Yo no... No pretendo eso, porque no existe en el mundo, eso no, no, no está. Ahora, si sí, hay gobiernos que por las condiciones que son y dan por apoyo o por ahí intervienen, por lo general, eh, por ahí vuelvo un poquito atrás. No es que la vida de Santiago vale más que otra vida, pero en, en otros casos, en este, por ejemplo, si es la primera vez que un gobierno democrático se eh, actuó una fuerza federal que es y a respaldar la manifestación de gobierno. Ni siquiera el gobierno de Menem, cuando pasó lo de Saldedo Carrasco, salió Menem a justificar eso. Y sabemos lo fue el menemismo. Sí. Eh, sí. Eh, no, no, no hay mucho para analizar. Pero así todo, en ese sentido, lo que se hizo después es sacó el servicio militar obligatorio. O sea, fíjate la diferencia de estos conceptos de, de, de un gobierno cuando tienes una política de, animales, de derechos humanos después tenés otras cosas el es el P1 va a seguir habiendo o sea, lo que tenemos que evitar es que haya tanto pero es como que tener que dar revolta y tener que, que manejar de nuevo y, no sé, un arca de noven que queremos eh, no sé, nos tenemos que representar paciente, por decir bueno, que ha evolucionado, se ha renovó para pelear, nosotros creo sea, ya difícil, ya identificé no... off there. también de que la justicia por ahí no está separada, o el Poder Judicial no está separado de, de, lo, de lo que es en lo político ¿no? no, bueno, digamos que el, el Poder Judicial siempre va de la mano con lo que está, o sea, si no si, bueno, no lo que está haciendo ahora claro, se supone, claro pero se... una, cosa es, una cosa es eh, el Estado y otra cosa es el Poder Político ¿no? que es con quien parece que estuvieran nupcias justicia supeditada esclavizada por un poder político económico en el que bueno, hay justicia para dos o tres a veces Sí, o sea, como que y, y te digo, cuando dicen la justicia es de plata, es verdad o sea, no es una mirá eh, eh, nosotros tenemos, nosotros vemos en Mariloche eh, la causa está en aquel, que nos llevaron a Ramso nosotros uh -huh. en aquel creamos 300 kilómetros Rausa 900 eh, después tenemos teníamos la Corte en la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia vamos también a 900 kilómetros y a 3500 de Rausa eh, y la Corte Suprema en Buenos Aires ahora nos quedó en la causa del médico se la llevaron también a Comodoro Rivadavia nuestra abogada está Buenos Aires pero vos tenés bolsa por todos lados. Yo en su gasto. Viajar a Buenos Aires, yo también decía declarar, tenés comer, tenés que dormir, viajar. No me, no me vale. Yo me gané. Yo tengo una representación, no en un organismo, estoy en un partido político, estoy en un estado, no, nada. Incluso cada vez que te presentas en queja, tenés que poner un depósito para hacerlo. Mm. Si vos no tenés esa plata, perdíte. No tenés que dejarlo que depositar para ir la, la Cámara de la Corte Suprema que llena las escuchas, ilegales eh, si yo no tengo plata, ¿cómo hago? Claro, sea, ¿quién, quién no tenés acceso ya, eso a veces eh, también entonces yo imagino eso de alguien que bueno, ahí, eh, es decir, todos siempre estamos eh, ejemplos Buenos Aires por eso se consigue Buenos Aires pero imaginate que Alguien de ahí junto va, no sé, a Mendoza, eh, le pasa algo y un juzgado de Mendoza. Entonces, tiene que y a empezar a viajar. Y de ahí, contratar un abogado, que va, que viene. O sea, tiene su trabajo. ¿Cómo haces para sosteniéndolo? Pues, yo de lo escoger, soy independiente. ¿Qué? Puedo ir planteando el lado, pero no todos pueden. ¿Qué? Yo me imagino, sobre todo en los lugares por ahí, las familias más vulnerables, no tiene ni la visibilidad que tenemos nosotros con el discurso de Santiago. También este gobierno quiso ir en contra del, de, tu, de tu emprendimiento. Sí, bueno, eso también, pero ahí eh, yo logré que en un momento me dio un poco de, de, de vergüenza, incluso yo no decía que era lo que, decía, que, que que trabajaban y nada, pero después, por un lado, eh, salió un montón de gente a respaldar eso, Y ya, bueno, está, eh, me parece que está bien, porque es una forma de protegernos y nosotros. De hecho, eh, no es que me guste la situación porque no tendría que haber pasado. Pero sí se que eh, el año pasado, cuando un chico estaba viviendo sámoche en una marcha en de Mayo, eh, quería ver miles de casos en el país. Lo que que yo no sé si con lo eh, que pasa en Buenos Aires, no que todo ahí, sí. pero bueno, tiene más dificultad y me quitaron ya mucho, fue un, la verdad muy bajo todo. Y después había una marcha, no recuerdo si fue en el julio o algo así, y fue chico que vendía ayer y la gente lo compró todo y era, y eso era la solidaridad. De verdad existía, bueno mira, si te pasa algo, vamos a estar todos. Eh, sercha por... parece se, se ve cuando pasa que cuando pasan cosas ya, somos todos eh, buena gente no claro. sé por ahí que que estamos distraídos pero por dentro me parece que necesita que eh, aparezcan muchas se sí, por, por mi parte la última eh, primero agradecerte todo este, este tiempo que nos que pudimos charlar sí. El 29 de noviembre, cuando cierra la causa del juez Gérald, eh, previo hasta esta, esta fecha, hace una llamada a tu madre, eh, cosa que sí. después lo niega. Eh, eh, sí, es lógico. Es, o sea, si un juez pues, admite, lo eh, apretan y todo, eh, por eso yo, es lo que decía, yo, decía, yo no elegí el hermano de Santiago, eh, no ser hermano, sino salir a pelear y que a le haya pasado lo que le pasó. Eh, yo voy atendiendo esto de luchar. Ahora, un juez se capacita elige ser juez. Entonces, si vos no estás tan altora de esa imputancia, bueno, busca, ver, buscate otra profesión o no otra cosa. Eh, nadie, te, nadie te obliga a que estés ahí. Y, o sea, vos elegiste, claro. Entonces, en un lugar donde tenés ser imparcial y determinar justicia y estar el lado los más débiles que poner el lado de los más poderosos que más fácil diciendo tengo, estoy siendo apretado eh, equipo y yo eh, como se llama diciendo eh, tengo que cerrar la causa claro pues, pues apretado recibe... y presionado no, no, no me acordaba la otra palabra eh, Entonces, estoy siendo apretado y presionado y que cerrar la causa la comunidad le bueno, que no hay ningún culpable, no hay nadie preso, dijo, no, por ahora. Entonces, no, por ahora es esto. Le agarró y él cerró algo, o intentó cerrar en un día antes Es como que este gobierno le molesta el plan internacional. Cuando pensó el Juego de Santiago, que nosotros a las próximas semanas teníamos reunión hasta la reunión ante la CIDH, que en este Y el gobierno llegó ahí sin el desaparecido. Sí. Entonces, ahí le dijo que que investigar. Con casualidad, al año cierra la causa. Un tento cerrar ahora. Porque, digamos, si yo fuera una cuestión de salud, yo ah, no me sigan, porque yo no voy a Washington, excepto todo, eh, las irregularidades se nos van un plan internacional. Pero esto no se trata de ganar. Yo no quiero ganar al Estado no quiero que me digan qué pasó con Santiago claro no. después bueno tendré el resto pero primero decirle qué pasó con Santiago quiénes son los responsables no es que esos eh, partidos de de decían ah, bueno no importa si se mete el gol, gol. o no, no o sea eh, juguemos no o sea decime todo yo quiero saber la verdad no quiero eh, algo a mí o sea la verdad es es es es doloroso, es necesaria es así sergio sergio sí. que eh, quiero eh, acá cerrarrando que queríamos nosotros que supiéramos como te dijo mi compañero la mitad de, de nosotros que estamos acá somos artesanos entonces a partir de la desaparición de santiago a nosotros nos faltó un compañero en una feria ...a partir de su muerte... ...a nosotros nos falta justicia... ...para nosotros es muy importante hablar con vos... este ...porque no nos olvidamos de Santiago... ...y también al igual que vos... ...queremos saber qué pasó... ...y si tenemos que volver a salir a la calle... ...vamos a salir por vos... ...y siempre lo digo y lo tengo que reiterar... ...que también le debemos esas marchas que hicimos por Santiago... ...se las demos a Rafita... ...así que te agradecemos un montón... ...porque nosotros estamos acá presentes... ...y no nos olvidamos de ninguno de nuestros cristos... ...como hablé en el, el principio de nuestra editorial... ...bueno... ...muchísimas gracias... Y... También, eh, bueno, yo también en la época fui <risa> eh, y bueno, tengo una cierta, eh, me queda ahí de corazoncito, o sea, artesano fracasado, pero artesano sí, eh, más por necesidad que por, eh, que por eh, artísticamente, digamos. Y es eso, qué es sé yo, por eso me, me molesta, y eh, sobre todo cuando se meten los artesanos, como estuvo pasando en en Buenos Aires, que los reprimían, los corrían, eh, cuando yo les voy a dejar de trabajar, porque de hecho a mí me tocó también en el año 2002, eh, estar y la calle a vender, que venga la policía, eh, que venga eh, la, la mercadería, que venga la municipalidad, que la no redacta, todo por lo único que está haciendo es vender. Que no estás perjudicando a nadie, ¿no? que estar en la puerta de un negocio, ...teniendo lo mismo que están teniendo la industria... O sea, ...están haciendo algo con sus manos... ...ganándose... El, el... peso... ...y, y también... Eh, ...eso es la parte económica... ...la parte... Eh, ...del artesano, o sea, agarrar... ...un pedazo de puro y transformado... ...un pedazo de... ...de metal y verlo transformado... ...una lana y terminarlo... ...o sea, hay un montón de cosas... Eh, ...y eso es el arte... Eso es lo que corta todo. Me parece que eh hay algo fundamental porque a veces nos salgamos de que ya no que era eso, porque sabe, porque está da burla en eh, gustaba, eh la sensación que bajo eh o que una es eso, o sea, eso es el el cerebro de eh, Exactamente. Es cosa. Claro, creo que fue esa mirada la que nos interpela y fue esa sensibilidad la que a nosotros nos movilizó tanto. Por eso era importante estar hablando con vos para que sepas que de acá no vamos, eh, vamos a parar tampoco de pedir justicia para saber qué pasó con nuestro compañero artesano. Bueno, muchísimas gracias y agradecido por, por el apoyo. No, bueno, por favor, gracias a vos, Sergio, y bueno, seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quizás porque protesté, porque usó rastas y barba. Prejugas con mala hazaña, con su escala de valor, de sana condición, de dar alegre batalla. de los pueblos ancestrales Siento que debo ser parte su lucha es por dignidad conmigo puede contar aquí estoy para brindarme cantaré un rap con locura traigo sonrisa Seguimos acá en un día programa con ideología y ustedes saben que mañana eh... Jueves primero de agosto se cumplen tres años de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, después todos sabemos qué pasó. Pero bueno, debemos saber cómo sigue la causa, porque hasta ahora sabemos que no hay ningún culpable por lo que pasó con Santiago, ¿no? Y para eso vamos a hablar una vez más con Verónica Greia, que es la abogada de la familia Maldonado. ¿Qué tal, Verónica? eh Hola, buenos días. Eh, bueno, queremos, ¿qué tal, eh, Verónica?, queremos saber cómo está la causa por lo que pasó, porque entendemos eso, ¿no?, de que a Santiago se lo encontró después de 77 días, eh, y, y bueno, no se saben qué circunstancias, qué pasó, se encontró el cuerpo en un lugar que no tendría por qué haber estado, o sea, todas son cosas raras que, bueno, los medios hegemónicos han encargado de difundir cosas que tampoco son reales. Claro, bueno, eh, Santiago desaparece el 1 de agosto del año 2017 en el medio de una, de una actividad desplegada por el Estado, eh, que es ilegal, que fue ilegal, eh, que, y ser eh, parte de Gendarmería Nacional, al retrimir una manifestación, tú eh, ni siquiera en ese momento había una manifestación, pero bueno, reprimieron brutalmente a eh, menos de 10 personas que este, alegaba el eh, cendarmería que estaban cortando la ruta. Bueno, ya esa desproporción, más de 130 cendarmerías, tres escuadrones de cendarmería convocados para supuestamente retrimir eh, a menos de 10 personas que estaban eh, cortando la ruta. Okay. Sí, eso hubiera sucedido. Lo cierto es que en, eh, en ese despliegue il ilegal, legítimo, brutal, de sendalería, desaparece Santiago. Eh, 78 días después, aparece su cuarto, fundida, en el río, en ese mismo lugar donde fue visto por última vez. Esta, esta circunstancia, sí, que se lo he hecho más allá de la anamoraciones que no, uno pueda... Ayer, lo cierto que esto pasó. Esto que pasó, un juez en, en noviembre del año 2018, dijo que no había pasado nada, que no había nada que investigar, porque este, Santiago se había metido voluntariamente a las aguas cerradas del río Chubur, y bueno, y ahí se había, dicho, porque encima no y había un pozo y a lo largo lo estaba esperando. Pues casi que pues, palabras es lo que dijo el juez, en noviembre del año 2018. Y pasó todo el año 2019 tratando de revertir esa, esa sentencia, eh, logramos que seis jueces, tres de la Cámara de Comodoro y tres de, de la Cámara de Casación Penal, dijeran que efectivamente no podía darse por... Eh, que algo había pasado, la hay que investigar, y su engarguería había estado ahí, que había desplegado en un accionar violento, y que en ese marco había desaparecido Santiago y se había encontrado en su cuerpo. Eh, que la autopsia, esta famosa la autopsia que decían de los 55 peritos, que nunca fueron tales, pero, y que eh, había dicho que Santiago se había muerto eh, ahogado, tampoco es así, los seis jueces de ahí dicen, Tampoco esta autopsia nos dice siquiera la fecha en que desapareció Santiago. Eh, la muerte, la fecha de la muerte de Santiago. Entonces, eh, pero lo cierto es que más allá de que logramos durante el año 2019 revertir esta primera um, decisión de archivar toda la causa de no investigar nada, cuando, bueno, cuando ya tenemos esta decisión, que incluso nosotros seguimos insistiendo ante la Corte Suprema, nosotros en este momento estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia diga si esta investigación que ya dijeron que hay que hacer también sea por desaparición forzada seguida de muerte. Hay uno de estos seis jueces que dijo que no solamente hay que investigar toda la hipótesis, sino que también hay que investigar la desaparición eh, forzada seguridad de muerte de Santiago. Lo cierto es que intentan estos jueces volver a poner al, al juez rural que en el 2018 dijo, acá no pasó nada, no hay nada para investigar, Santiago se murió solo. Entonces, hoy por hoy, no solamente no hay nadie responsable, ni administrativamente, ni políticamente, menos judicialmente, sino que además ni siquiera hay un juez que investigue algo. Nosotros queremos que se investigue todo, que es la desaparición forzada. Pero que investiguen algo, ni siquiera a nadie, no ningún juez, Porque el, el juez federal, cada vez que lo vuelven a, a, a mandar la causa, él vuelve a decir, yo no voy a investigar nada porque no tengo nada que investigar Así todo bueno, Lo cierto es que a tres años, eh, lo único que queda claro es que el nunca más, nunca más la desaparición forzada no es realidad en Argentina. Claro. ¿Qué tal, Verónica? Gonzalo, te saluda. Hola, bueno, buenas tardes. Buenos días también. Buenos días. Y, y esto parece un, un, un laberinto donde no, no le vemos la salida. ¿Quién, quién ten, la Corte Suprema, tendría que decir tal juez si lo tiene que hacer, pero que no tendría que hacer el juez general, alguien que cerró la causa en un principio? Claro, por eso nosotros. Es, eh, ahora también vamos a recurrir ante la Corte Suprema para decirle, eh, para que la Corte Suprema diga, si vamos a investigar, si se va a investigar una desaparición forzada, se de muerte, y qué juez, que sea un juez, el juez, vale. La primera eh, calidad, diríamos, eh, característica que debe tener un juez es la imparcialidad. Sí. Si no se es imparcial, no se puede ser juez. La, y la imparcialidad no es una una virtud, una causa y yo le no digo, bueno, nació este, con y, bueno, la jupe Bueno, la imparcialidad no es ni no, verdad, no, viene en lo concreto. El juez, en una causa concreta, es o no imparcial. Este, el juez, ya ha dicho que él no va a ser imparcial. Entonces me quieren imponer que sea lo que él ya dijo que no lo va a ser. Eh, entonces, eh, este es un laberinto que lo que demuestra son las dificultades que tiene el Estado hoy, 2020, para llevar adelante una investigación de desaparición forzada. Y este es el problema. Estamos hablando de un crimen que comete, que se comete solamente, lo puede cometer funcionarios del Estado. Entonces, el propio Estado es el que debe investigarse. Y estas son las dificultades que vemos que no que no están desplazadas, y por eso de una investigación por esa presión forzada queda en la nada, precisamente porque es el propio Estado que se está investigando. Sí. Y, y la familia, ¿cómo, ¿cómo está? Lo vemos que siguen firmes con su pedido, pero debe ser como, pienso yo, no tan desastante, eh, ver ahí la causa para, a uno le molesto me imagino, a ellos. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? eso, claro, ellos están, eh, por supuesto, eh, muy agotado pero saben eh, que, que esto es muy largo, eh, de mucha lucha. Tenemos, como eh, no, no siempre decimos, siempre nos a las madres de Plaza de Mayo, que hace más de 40 años que exigen justicia, y saber quién pasó con cada una cada uno de sus hijos e hijas. Mm. Maurita Cortiñas eh, no, no sabe absolutamente nada de de qué pasó con Carlos estado con su hijo. Y sigue en las calles y ahora sigue en la virtualidad porque no puedo salir a las calles, pero es esto. Y ellos, Sergio y Andrúa, eh, todo el tiempo están eh, trabajando, pensando cómo hacer para, para, que, para no olvidar, para estar, para exigir. Y, y bueno, son... Eh, con la gente que la canaria pero es muy desgasante es muy doloroso es muy doloroso y, y los debe hacer un poco revido a todo eso lo que está pasando también con facundo castro me imagino eh, eso que siempre marcadas vos de que nunca más no lo estamos logrando porque a tres años viene de, de lo de santiago viene a, a desaparecer un, un chico y también vuelven a ser los mismos sospechosos Claro, porque es así, lamentablemente es así. Es, lamentable, es, es así. Eh, a mí en, en diciembre eh, me, me convocaron para, para trabajar en, en, en, en una funcionaria, me, me convocó para trabajar dentro de la estructura del Estado, y me dicen, mira, ¿sabes qué? No, no, no puedo trabajar dentro del Estado, porque dentro del Estado dije que otra guerra desapareció cerrada. Y no sé o, sea, no, eh, o, eh, o por qué sabemos esto porque no se no se ha desmantelado las escrituras de las fuerzas policiales de las fuerzas de seguridad se repiten una y otra vez el poder político no, no da respuesta por el contrario fortalececenti a las desapariciones forzadas el poder judicial no da respuesta, por el contrario, apaña, sí. entonces eh, esto es así, y se va a volver a repetir, y se va a volver a repetir, nosotros lo decimos con todo el dolor del universo, pero sabemos que es así, porque no puede no pasar, no es que no eh, ha volvido a pasar, porque tenemos, se mantienen las mismas estructuras, las mismas lógicas. Si, mientras se mantenga la misma lógica económica, extractivista, eh, de, de violencia, que tengan que ir eh, a, a la, la cuesta del hambre del pueblo, que vayan de, de una esterna, o sea, todo esto todo esto ayuda, esta realidad ayuda a que la desaparición forzada es lo que el desaparecido, es lo que vemos de todo lo que nos tenemos en realidad. Es, esa es la paradoja. Para mí es tan fuerte la imagen del desaparecido que muestra todo lo que hay, todo lo que se está haciendo. claro Y va a ser muy difícil, o sea, por lo que uno se pregunta, U uno piensa con cierta esperanza, por ejemplo, que se está intentando hacer una reforma judicial. Pero, por ejemplo, si se logra algo para mejorar, bueno, eh, bienvenido sea. Pero en el caso de la fuerza judicial, Ehrepresía, no se toca nada, du bueno, eh, la esta reforma judicial es una mentira más así ah, porque ¿Por qué estoy mala porque no lo están, ¿Por no. porque no por si está hecha pur con eh personas que no vigiln en la calle y tiaron en la calle hasta o no son eh, eh, la mayoría de, de, de todas estas personas son. Son excelentes, bueno, discutir esto, pero son académicos, eh, catedráticos o eh, miembros de eh, jueces y juezas de los superiores tribunales de la provincia. En eh, esos lugares no nos ocupa a la gente que intenta, a través del derecho, llorar de los reclamos de la gente. Entonces, en la medida que no esté representada la gente, las quienes llevamos adelante en eh, eh, las, eh, las las necesidades y los reclamos de la gente a la justicia es un, es una reforma que, que da cuenta que no lo no que estaría interesando podemos a escuchar mejor cómo escuchar la justicia debe decir a partir de que alguien le diga le haga un reclamo pero que no no, están no se están preparando para escuchar. Entonces este Poder Judicial, esta reforma, va a volver a fortalecer los mecanismos que justamente garantizan la impunidad de crímenes comunes en la desaparición forzada que la comete el propio Estado. Bueno, verán, la verdad es que es bastante claro lo, lo que nos decís, eh, no alentador, <risa> pero bastante no, pero en eh, la lucha es esa, ¿no? Y sí, lo que pasa es que en, en, uno por ahí se agobia de mm. con las realidades, ¿no? O sea, una ilusión, claro, claro, correcto. Bueno, primero la vemos, lo hablamos y lo la vamos masticando día para para poder hacer algo, porque si nosotros no vemos claramente Podemos, eh, eh, o sea, con buena voluntad, podemos hacer todas las cosas. Entonces, primero, la, lo vemos, lo analizamos, nos acomodamos el cuerpo y sabemos que tenemos mucho por delante. Y, y yo siempre, siempre recurro a las madres de Plaza de Mayo porque creo que eso eh, nos tiene que, no nos tiene que cansar nada. ¿Cuánto tiempo tenemos por delante para luchar? millones de filas, y bueno, lo tenemos que hacer. Bárbara. Sí, se lo vemos a ella, se lo vemos a Santiago, se lo vemos a Facundo, y a una lista lamentablemente interminable que tiene este país de desaparecidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Verónica, te agradecemos esta entrevista una vez más, este tu disposición, y bueno, seguimos seguiremos, no podemos seguir ahora en la calle, pero de la manera que sea seguiremos esperando justicia por... Eh, Por Santiago, alguna vez hemos hablado, hablamos de que cómo nos interpeló la mirada de Santiago y nos como conmovido tanto. Eh, así que, bueno, necesitamos saber qué pasó con él, necesitamos también que Facundo aparezca y, bueno, seguiremos luchando por esto. Sí, totalmente. Eh, Existimos justicia por Santiago Maldonado y aparición con vida de Facundo Castro Bueno, eh, de nuestra parte, hacerles dar un abrazo enorme para la familia. Este, bueno, ellos saben que no están solos, que somos muchos los que exigimos esta justicia. Que si bien es cierto, el panorama no es bueno, pero bueno, eh, nosotros seguimos creciendo, ¿no? Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Séptima temporada. que sigue siendo un gusto pertenecer a este programa. Eh, ¿Y quiénes hicimos este programa? Adrián Rodríguez. Clarisa Murara. Y la colaboración de Lautaro Zanatelli. Y Mariano Fortuna. Sí. Eh, quería hacer un par de cosas. ¿Tenemos tiempo? ¿Producción? Eh, a ver, Dalina Negra. Sí, dice que sí, que le den. ¿Y? ¿Tú que caso? después pasa a cobrar. Bueno. Eh, pasó bastante interesante con las tapas de todos los diarios que se va a repetir el día jueves uh -huh. eh, que se hizo en modo protesta, de manera virtual las tapas de los diarios aparecieron eh, como si realmente la escribieran los periodistas y escribieran lo que quisieran decía... ¿Cómo serían las tapas si la lo escribían claro, eh, los periodistas? Claro, y no pasaban por un por un colador por... Yeah. Bueno, por censura, editor, por un editor, editor. todo eso. Eh, bueno, y salieron cosas bastante interesantes, y estamos hablando de Página 12, Clarín, La Voz del Interior, todos hicieron lo mismo. Mira. Y, bueno, pedían par eh, piden paritarias, piden por un... que su sueldo eh, suba, eh, piden por... Eh, que sean... Lo, eh, que sean justo con el género, no me sale perdón, las palabras, pero que, bueno... Que también se acaba hagaba leer eh, la ley de género no que no sean esas papas machistas como pasó con esta chica que este femicidio uh -huh. eh, bueno me parece interesante que esto se haya replicado en todos los diarios de manera virtual a modo de protesta y bueno acabamos de hablar eh, de santiago maldonado y tenemos que recordar que todavía estamos buscando a facundo tu dicho castro que lleva tres meses en eh, Y que la madre eh, ya está pidiendo, directamente pide a la bonaerense que le den el cuerpo de su hijo. Mm. Bueno, hemos salido a pedir por Santiago, tres años pasó lo de Santiago. Y, y es interesante las declaraciones de Sergio Maldonado hace un par de días que dice yo, cuando vi a este chico de desaparecido, pensé que también se iban a inundar las redes, eh, las redes que se iba a salir a pedir sea de esa manera virtual, que iba a haber remeras, que iba a haber canciones... Este, que él no entiende por qué eso no está pasando con Facundo. Sí, es una deuda que tenemos, sí. como todavía la seguimos teniendo con Rajito. Rafita. Exactamente. Y bueno, seguramente nos quedan muchas cosas, pero bueno, Este año este año de la pandemia hacemos el programa de esta manera, así que sepan disculpar a nuestros docentes que nos saludamos, a la gente que nos hace llegar un lindo mensaje, a nuestros amigos que han estado de cumpleaños y no les hemos podido saludar, eh, a nuestros compañeros, bueno, es, quedan un montón de cosas afuera, pero bueno, perdón, quedan afuera, <risas> disculpen, sepan disculpar. ¿Por radio salimos? ¿Por qué radio salimos? Salimos por Radio Tinku, 107.9, Mine Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornichos. Por Radio FM, Sierra Comachincones, 107.9, San Pedro. Bueno, por mi parte, eh, seguir pidiendo justicia por Santiago y, y la pregunta, ¿dónde está Facundo Astudillo Castro? Exactamente. Lo queremos con vida. Lo queremos encontrar con vida, Facundo. Queremos saber qué pasó con... Eh, Santiago y no queremos ningún femicidio más esto fue un día, quédate en casa si podés and Veo mi corazón Veo mi puerta roja Pintada de negro Quizás desaparezca Y no enfrentaría el dolor Si miro mi hijo Hacia la puerta del sol En la mañana se que reirá conmigo el amor Veo mi puerta roja Pintada de negro